Cuando el nuevo día gastó sus primeros cinco minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Con Juan Carlos Junio vamos a hablar sobre la primera jornada del ciclo La Patria Grande, que se realiza desde el día de ayer y durante todo este mes en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos visita Orlando Netti para hablar de su tributo a Leonardo Fabio. En el mini recital de las 3.30, Céline Dion. Esta madrugada en Cuentos para No Amanecer, Permiso para Inventar. En historias de un día como hoy, el recuerdo de Adrián Otero y la música de Chick Corea. En canciones prestadas, los grandes haciendo a Chuck Berry. Rolling Stones, Jerry Lewis, los Beatles, Johnny Rivers, Papo, los grandes haciendo a Chuck Berry. De los archivos olvidados, vamos a rescatar a Jimmy Cliff. En el 2x1, la española Anna Belén. Y a la salida de cada info, lo nuevo del pop haciendo los clásicos de los Beatles. Se vienen cuatro horas de radio con sonidos para descubrir o para recordar. Ya comienza la noche más larga del d i a l Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Diez minutos ya pasaron del nuevo día de este miércoles 12 de junio de 2013. La temperatura poco más. De 17 grados y el pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 23. El extendido dice sin paraguas en capital y alrededores entre jueves, viernes y sábado. Solamente alguna muy leve probabilidad de lluvias para el jueves por la noche. Ahora la temperatura descendiendo: la máxima del jueves 20, la del viernes 14 y la del sábado también 14. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en w w w r a d i o a m 7 5 0 c o m a r Arrancamos como todas las noches vendiéndote el final, vendiéndote la última media hora del programa de hoy. Celine Dion. Didn't touch me once again and remember when there was no one b u t you. Empieza de cero y hasta las cuatro en AM 750. Con la visita del cubano Abel Prieto, en el día de ayer comenzó en el Centro Cultural de la Cooperación un, un ciclo realmente muy, pero muy, muy particular que va a culminar. El próximo 27, con la presencia aquí en Buenos Aires del vicepresidente de Bolivia, de Álvaro García Linera, denominado La Patria Grande. Y tiene que ver con, con esta construcción casi cotidiana que venimos haciendo desde hace una década de estar repensando todos los días una historia que nació allá sobre principios del siglo XIX y que tiene que ver primero con la libertad y después con la organización institucional. De, de la patria grande, cosa que hasta a esta altura del partido todavía tiene formato de sueño y que estamos intentando que se convierta en realidad este, lo antes posible. ¿Por qué? Bueno, por infinidad de cosas que hemos hablado en esta misma mesa durante tantas y tantas y tantas madrugadas.、Eh, Juan Carlos Junio es diputado nacional, hombre de nuevo encuentro y además es director. Del Centro Cultural de la Cooperación, y con él queremos hablar sobre la experiencia vivida en la tarde de ayer, en la tarde-noche de ayer, y fundamentalmente qué es lo que se viene el próximo 27. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Uno supone que más o menos lo que planteamos en, en el prólogo de la nota es lo que se vivió en el día de ayer en el Centro Cultural de la Cooperación con la exposición de, de Abel Prieto, pero quiero que me cuentes el espíritu. De este encuentro que tiene mucho de, de intercambio, que tiene mucho de enriquecernos lo, los unos a los otros, el que habla y el que escucha, todos enriqueciéndose al mismo tiempo. Pero contanos. Sí, en, en realidad, en el fondo, este ciclo、eh, tiene ese sentido que de algún modo vos estás planteando en la presentación. Nosotros tenemos la convicción, al igual que tanta gente en nuestro país y en el continente, Que estamos viviendo un momento absolutamente extraordinario, un tanto inesperado, además, desde 1998, yo diría, desde, desde, el, desde el inicio del chavismo,、sí. eh, de grandes transformaciones políticas, culturales, económicas, en fin,、eh, de ruptura con el viejo orden neoliberal hacia en fin, una, una búsqueda de una nueva sociedad, en fin, algunos. Ubican esto como procesos revolucionarios, otros transformadores, otros de cambios en un sentido de progreso.、Eh, y este gran momento、eh, hace que cada uno de nuestros países transiten por caminos diversos,、eh, en el marco de un mismo sentido, de un mismo espíritu, yo diría de un mismo rumbo, q u i z á de un mismo norte. n o Y en ese, en ese recorrido. Tenemos grandes similitudes y también grandes diferencias.、Uh -huh. Y de esa diversidad es de donde hay que tratar de aprender,、eh, hay que tratar de conocer, ya que no existen manuales, ni existen fórmulas mágicas, este, ni, ni teorías que nos, este, nos ayuden demasiado a transitar este camino tan original de los pueblos de América. Entonces. Este ciclo, que bueno, ya estuvo Galo Mora de Ecuador, que es un importante intelectual, ahora estuvo Vil Prieto de Cuba y va a culminar con García Linera, es un modo de, de intercambiar experiencias, opiniones、eh, teóricas, intelectuales, de,、eh, a partir de bueno, personajes muy notorios, que tienen una peculiaridad: n o que son grandes teóricos. Importantes intelectuales en sus países, pero a la vez son grandes luchadores y conductores de la realidad política. ¿no? Entonces es una síntesis muy enriquecedora como para generar estos intercambios. Ese es el sentido de este ciclo.、Uh -huh. Contanos qué pasó ayer con, con Abel Prieto, un hombre absolutamente reconocido en el campo de la cultura, sobre finales de los sí, 90. Efectivamente, el. Es un hombre de la cultura no solo cubana sino latinoamericana,、uh -huh. una gran referencia.、Eh, y bueno, él hizo un análisis muy interesante, fundamentando lo que de algún modo llama la familia, llamó la familia espiritual, o sea, esto de, de tantas cuestiones culturales e históricas que tenemos en común en, en América Latina y en el Caribe. Eh, fundamentó mucho esta posibilidad de que da la cultura, de, de, de unirse、eh, a través de la cultura, ¿no? Dijo: la cultura va tejiendo, ayuda a tejer alianzas,、sí. este, eh, el, poder de, digamos, el poder de lo subjetivo, de la conciencia, de las ideas, de los símbolos en los seres humanos, en las sociedades, y que eso es un vehículo muy grande, a su vez. En la medida que somos una familia espiritual,、uh -huh. eh, nos ayuda a unirnos. El tema, el tema de la unión,、eh, el tema de que es, este, él decía que, bueno, que a algunos les gusta más la palabra unión que integración latinoamericana, es una cuestión decisiva en esta época que tenemos que estar unidos frente a un imperio, a un imperio tan grande. y... Trabajó mucho la idea precisamente del impacto cultural que tiene el imperio, ¿no? uh -huh. eh, la industria cultural, el mercado como sensor de、Exacto. la cultura progresista y rupturista,、eh, en fin, todas las pautas y los, los valores de, de la sociedad de mercado, de la sociedad capitalista, y él entonces insiste mucho en que hay que romper con esa hegemonía colonizadora cultural. Y este, librar la batalla de la cultura. n o Uno,、sí. Uno supone que además en, en, lo que, en lo que viene, en el jueves 27, con la presencia del vicepresidente de Bolivia, no solamente estará exponiendo sobre la, la, la experiencia de la unidad latinoamericana, sino además contándonos algo que sucede en mayor o menor medida、eh, en el seno de, de muchos países latinoamericanos, pero en Bolivia. Visto esto desde un lugar, pero、eh, amplificando absolutamente todo esto, es como ver un montón de países dentro de un mismo país, como amalgamar toda esa historia para después ponerla al servicio de la unidad continental. Sí,、eh, efectivamente, Álvaro García Linera, creo que hay un gran consenso que quizá, quizás el teórico más importante de esta, de esta fase, de esta oleada. Revolucionaria de nuestra América, y, y como decía antes, a la vez es un gran conductor político de un proceso tan, tan original y tan peculiar como es el boliviano, sí. donde sí confluyen distintos yo diría, afluentes culturales, históricos, este, políticos, de forma tal que hace que, que esa experiencia boliviana sea. Sea muy notable, pero bueno, mucho más interpretada por un hombre de tanta capacidad como García Linera, ¿no? Pensamos entonces coronar este ciclo con, esta, con estos tres grandes teóricos y tres grandes revolucionarios de la época, y de, después con eso trataremos de hacer una síntesis este, de, del ciclo para tratar de compilarlo y que siga siendo una ayuda para todos. ¿no? Juan Carlos, ¿qué、eh... ¿Quién está hoy pensando en la Argentina en un proyecto de esta naturaleza? A ver, uno ya sabe que de este lado del mostrador hay una unidad, un colectivo desde el punto de vista ideológico, que se puede llamar Frente para la Victoria, Quinterismo, como uno quiera l l a m a r l e en el que convergen un montón de, de partidos desde. Situaciones más, este, más renovadas, como la de Nuevo Encuentro,、eh, partidos que estaban este, perdidos en su, en su historia ideológica y que retomaron el rumbo, como yo, el Partido Intransigente. A ver, en ese colectivo ideológico uno sabe que encuentra este, eco como para hablar de Patria Grande, Unidad Latinoamericana. Más allá de, de, de esa historia y sobre todo a partir de tu experiencia parlamentaria, ¿quién más habla de unidad latinoamericana? Bueno, hay un núcleo central que es el que vos describís, y que ese、eh, es, yo diría, el epicentro, el núcleo central. Después、eh, hay otros, yo diría, otros círculos alrededor de ese núcleo central que, que forman parte de ese espíritu de época que estamos viviendo en la Argentina、eh, y que también, de un modo u otro, confluyen. En, en una mirada、eh, transformadora, en una mirada, mirada, como decíamos, latinoamericanista, por ejemplo.、Eh, o sea que, francamente, yo creo que hay un espacio que trasciende al núcleo, al núcleo más político o más politizado.、Uh -huh. Y después,、eh, yo creo que ese núcleo es un núcleo fecundo, que está creando, que está inventando. Y que está aceptando el desafío de la lucha política,、eh, recreando, como te diría, viejas tradiciones políticas del siglo XX, eh, pero eh, con un sentido creativo, con un sentido inventivo, este,、eh, y, y apoyándose en las otras experiencias latinoamericanas.、Uh -huh. Por el otro lado, la derecha. tanto tradicional como la modernosa, que podría ser el macrismo,、sí. francamente creo que no tiene el grado de, de profundidad, de fecundidad que tuvo, que tuvo en otros momentos. Quizás su, su, su, su lugar más, más interesante, más creativo, era, era, digamos, la nación, como el diario La Nación, los intelectuales de la nación. Este, no solo los, los periodistas orgánicos, sino lo que confluía ahí. Y francamente lo veo, lo veo también eso muy, muy medio, mediocrizado, ¿no? muy mediatizado.、Uh -huh. con poca, con, y, y no veo otros núcleos intelectuales más que los que surgen de los medios de comunicación, que en realidad se han transformado en analistas、sí. y operadores políticos y han perdido, creo, este, su, su capacidad intelectual, su, su, la posibilidad de tener una mirada más en perspectiva para un proyecto. De derecha, digamos, conservador.、Uh -huh. Así que así lo veo yo también en ese tema de la teoría y de la cultura bastante polarizado. Después uno ve el macrismo y es de una mediocridad、eh, tristina, ¿no? una mediocridad radical, ¿no? sí, radicalizada, sí. quiero decir,、sí. de extrema. s u p o n e s que、sí. el tema de la integración latinoamericana se metió en la misma bolsa de esto de decirle no a cualquier propuesta que tenga. Este, perfume oficial, no importa si yo en algún momento estuve de acuerdo con ella, si me abracé a la posibilidad de, de, de, de esa unión, si soy o fui del campo nacional y popular, y, y como esto lo está fogoneando el k i r c h n e r i s m o bueno, lo congelo hasta que sueño con que el k i r c h n e r i s m o desaparezca un día. ¿Existe también ese sector que calla lo que piensa y que estaba de acuerdo con esto, pero que a esta altura del partido prefiere pararse de la vereda de enfrente y tirar piedras? Bueno, puede ser que, que existe un sector oscilante,、sí. que, que lo, los encuestadores llaman fluctuante, que este, tiene conductas como, como la que vos decís, ¿no? que Tienen cierta lógica porque son sectores que no, no tienen definida una identidad política partidaria o una identidad histórico-cultural en el plano de la política. O han mutado. ¿Cómo? O han mutado, sí, por lo menos en la coyuntura. Sí, mutan, mutan porque,、claro. digamos, como, dice, como decía, son fluctuantes o uno podría、claro. decir que son frágiles, son. Muy permeables a dos cuestiones: una a la marcha de la economía、sí. este, y a su impacto en sus vidas personales, y otra también a la acción de los medios de comunicación. Y creo que toda esta acción articulada fuertemente, todo este enorme poder de fuego que tienen los medios hegemónicos y monopolios, ejercen una influencia sobre ese sector y a veces logran. Presionarlos, arrinconarlos, y a veces no. n o Creo、uh -huh. que ahora sí estamos en un momento donde una parte de esa franja, creo que han logrado, han logrado vulnerarla en un sentido conservador, porque no te olvides que en octubre del 2011, esa franja que、sí. no actuó, no votó así. Este, Cristina sacó 12 millones de votos con el 54%, sí,、claro. y estoy convencido que ahí hay una parte en ese voto de esa franja que estamos, que estamos planteando. Entonces, los medios no son omnipotentes, a veces logran arrinconar a esa parte y a veces no lo logran.、Uh -huh. Puede ser que en este momento, circunstancialmente. Este, estén, estén lográndolo, ¿no? pero bueno, eso todavía está por ver、sí, cómo, cómo va a terminar actuando. ¿no? Sí, señor. Bueno, por último, sería mil o c h o c i e n tantos, o s v e i i n t t y Bolívar soñaba con un encuentro en Panamá de diputados de todos aquellos lugares donde el, el criollo se había r e v e l a d o contra la dominación española y el hombre soñaba con una patria grande que todavía está en espera. Estamos más cerca que aquello de Panamá, que donde había una decisión muy firme que después se evaporó porque, después de la guerra contra el español, vinieron las, las luchas internas para ver con qué modelo de país nos quedábamos. Luchas internas que todavía sobreviven, que andan dando vueltas, todavía tenemos batallas inconclusas por resolver. Pero estamos más cerca o más lejos que aquel sueño de, de Panamá. Yo diría francamente que en los últimos 15 años. Estamos del sueño de 1825 del Congreso de Panamá, efectivamente,、sí. que fue el símbolo de la no unión para、mm. seguir con el proyecto、eh, que había triunfado en Ayacucho,、mm -hmm. el, de las guerras de la independencia, y que, bueno, fue un proyecto triunfante hasta entonces porque el colonialismo se terminó como、sí. fase después de 300 años en el continente.、Mm -hmm. eh, ahora creo que. Precisamente desde el 98 que se inicia esta nueva oleada desde, desde Chávez,、sí. creo, que, creo que estamos más cerca que nunca. Vos fijate que, más allá de todo lo que falta,、sí. de todos los, los peligros y a c e c h a n z a s que todavía hay,、eh, es un proceso ascendente, pero por supuesto no totalmente, no totalmente consolidado.、Uh -huh. Pero creo, si vos ves. Todo lo que hay en materia de unidad latinoamericana, continental, la CELAC, el UNASUR, la, la derrota histórica, yo diría, este, estratégica de Estados Unidos con el ALCA, en fin, todo eso, este, además de todas las rupturas económicas, sociales, la lucha contra la pobreza, la recuperación de la dignidad nacional, la gran solidaridad continental, en fin, este, todo el rol de la recuperación del rol de l Estado, la recuperación de nuestros valores culturales.、Eh, creo que, este, más allá de que algunos proyectos son más radicalizados y otros no tanto, creo que estamos en una fase histórica mucho más cerca del sueño de Bolívar y de nuestros patriotas de mayo, Eh, creo que en, en, en otros momentos de los 200 años que han transcurrido desde entonces hasta ahora. Sí, sí, exacto. s Juan Carlos, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. La invitación entonces para el jueves 27 a las 11 de la mañana, allí en Corrientes 1543, en el Centro Cultural de la Cooperación, va a estar el vicepresidente de Bolivia y va a terminar este mes, donde tanto se ha hablado en la ciudad de Buenos Aires a través de ustedes. De unidad latinoamericana. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por llamar. ¿eh? Hasta pronto. Allí estaba Juan Carlos Junio, diputado nacional de Nuevo Encuentro y director del Centro Cultural de la Cooperación. Comenzó a cerrarse con esta、eh, exposición del día de ayer de Abel Prieto, la segunda mitad de este muy buen trabajo que ha hecho el Centro Cultural de convocar a Buenos Aires. A hombres y mujeres que vienen a hablar de integración, pero a través de cosas muy concretas, de trabajo en el terreno, de experiencia. Bueno, es muy interesante realmente. Esto cierra entonces con la presencia de Álvaro García Linera el 27 de junio a las 11 de la mañana. En un rato nada más estará aquí en esta mesa Orlando Netti. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de muchísimas cosas que tienen que ver con él, con la música, pero fundamentalmente de Leonardo Fabio. メモリア、コミボカトクエポ、Muchacha de abril。い、レコーディングトクエンタナス、エンバスカデイジョーケノハデディミル。 何を言うの ピーバー、あなたの声が聞こ a ます。あなたの声が聞こえます。あなたの e が聞こえます。あなたの声が聞こえます。 あいつ、あいつらはあなたのたた よく分かる。 Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 38 minutos y la temperatura para capital y alrededores es de poco más de 17 grados, y el pronóstico dice que habrá una máxima de 23 para el día de hoy. Hablábamos fuera de l micrófono y mucho sobre Leonardo Fabio con Orlando n e t i Orlando, gracias por, por estar aquí en Prohibido Amanecer, gracias por, por compartir con nosotros este muy buen trabajo donde recreas todo lo que tiene que ver con el Fabio cantante. Y estar acá es para recrear al tipo arriba y abajo del escenario.、Sí, s gracias,、bueno, gracias por haberme. No,、aquí. el placer es mío, la verdad, gracias por la invitación y bueno, es un gustazo estar acá. Y sí, la verdad que Leonardo, como hablábamos recién, es un, una figura preponderante de nuestra cultura, eh, eh, tanto del cine como de la música. Y, y bueno, creo yo que es irrepetible, ¿no? Porque、sí. su, su talento. Y su sensibilidad、eh, posibilitó justamente esto que yo vengo repitiendo desde que falleció el 5 de noviembre del año pasado. Creo que es el único artista que ha podido ensamblar lo intelectual con lo popular,、uh -huh. porque como cantante siempre fue un tipo recontramasivo, y como cineasta la intelectualidad siempre lo destacó como, como un tipo con, con, con una gran visión y con, con un adelantado, ¿no? podríamos sí, sí. decir.、Y、bueno,、eh, creo que esa cosa es a partir de, de justamente de esa. Eh, sensibilidad profunda que él tenía, y creo que eso llegaba directo a la gente. ¿no? Uh -huh. Cuando uno tiene la posibilidad de tener en sus manos、eh, este, este gran soporte que, que pudiste grabar, que es este, Fabio y yo,、uh -huh. lo abrís y encontrás una, una cantidad de imágenes que van desde un Orlando n e t t i niño a、sí, 5 ¿no? años. Cinco años、sí. Hasta, bueno, hasta el hombre que, que conociste hasta sus últimos días.、Sí. Bueno, ¿cómo nace esa historia en la que tu viejo es puente、claro. de, de la relación con Fabio? Exactamente, sí, bueno, ellos se conocieron a través de Edgardo Suárez. Que el, negro nomos, Suárez. el Negro Suárez. El Negro Suárez. Hola, p a r i e n t e Hombre que también aparece en, en, bueno, en su、el、película. Iba Moreira, Moreira, claro, obviamente, es el、Moreira. cuerudo, el famoso cuerudo ahí de, de Moreira que locutor, lo e s e c h a b a Locutor, actor. Sí, locutor, actor, ha trabajado con Torre Nilsson también. Sí, bueno, claro. Y bueno, Edgardo era amigo de mi viejo y también era amigo de Leonardo, de Mendoza y todo. Y bueno, este, los, los, los presenta porque Leonardo se había quedado sin representante en ese momento.、Uh -huh. Él, era un boom musical. Cuando fuiste mi verano, que hasta el día de hoy mantiene todavía el récord de venta histórico de la industria、sí. de la música en a región. Estamos hablando de una época, cuando te daban el disco de oro o el de platino, hablábamos de millones. Millones. Millones. Fabio llegó a vender 45 mil、ah. discos diarios、ah, por día.、Ver. La primera vez en la historia que la fama. Fábrica de CBS, lo que hoy es Sony, tuvo que dejar de, de, de prensar discos de otros artistas para prensar solo discos de Fabio. Y como no daban abasto por los pedidos que había, tuvieron que subcontratar、claro. la de Emi o d o n Y entonces Emi y CBS hacían discos de Fabio todo el día,、oh, todo el tiempo, los tres turnos. Una cosa in, insólita que nunca más se repitió. ¿eh? Sí, sí, pero además, para que nosotros siempre decimos que en estas cuatro horas aparecen a través de. De quienes llegan a esta mesa o a través de, de la música sonidos para recordar o para descubrir, y en、sí. eso depende lo que diga tu DNI, vos te parás en, en algún lado de la historia.、Claro. Eh, y seguramente quien nos está escuchando y no tiene en claro esa postal de principios de la década del 70, finales de la década del 60,、Exacto. estamos hablando de artistas populares argentinos que además en las bateas y en público, porque. Eh, estos, estos, estos tipos que, que vamos a nombrar ahora venían acá cotidianamente:、uh -huh. Serrat, Rafael, todos los t a n o s todos.、Sí, Nicolás Dibari, Nicolás Dibari.、Sí, o sea que era plantarte a vender de esa manera,、claro. frente a esos monstruos de, de la música latina que llegaban acá y desembarcaban acá, pero como mínimo una vez por año en carnavales, sí, sí, sí, sí, como sí, mínimo. Sí. Sí. Y a estar ahí palmo a palmo con ellos. Totalmente, impresionante. Yo creo que, que Fabio, tanto como Sandro, también y como Palito en aquella claro, época, claro.、Eh, han sido lo, los, los que han bueno, iniciado este camino dentro de la música melódica, podríamos hablar. En Latinoamérica han sido los, los tipos, los precursores para abrirnos el camino a todos los que、sí. después vinimos, Viste más adelante.、Sí. Y ellos, hasta el día de hoy, yo que tengo la suerte de recorrer algunos países,、Suenan. siguen sonando, pero a un nivel como si estuvieran hoy vigentes. Viste Y vos decís, es increíble esto, porque han pasado más de 40 años. Y sus canciones, Leonardo siempre decía que su, su, sus temas ya estaban dentro del inventario familiar、sí. de la gente. Y yo creo que realmente es así.、Sí. Son canciones, ella ya me olvidó, fuiste en. Un verano, quiero sí, aprender de sí, memoria, sí. o quizás simplemente le regalo una red. Son, son temas que la gente tiene ya por Viene de tu viejo, de tu abuelo, y uno ya lo tiene incorporado. Sí, y ni hablar de Colombia, ¿no? A la hora de hablar de Bueno,、familia. Colombia, lo aman. Plaza, Colom... plaza, Él vivió, vivió、claro. 11 años allí, en la ciudad de Pereira. Y en Colombia lo aman, bueno, en Chile, en Nicaragua, en Perú, qué sé yo. Qué Fabio、verdad. es un tipo que ha trascendido en, en toda habla hispana, porque hasta incluso i en España es uno de los tres tipos en aquel momento, con Rafael y con Charles Sanznabur, que llenaron el Florida Park en Madrid, que era un lugar. Top, top, top, y que no lo había llenado nadie. Y bueno, y él hasta la pandereta, que era un lugar que no se veía casi nada, arriba, arriba, arriba, se llamaba la pandereta. Bueno, full. Este, y bueno, un tipo que, que ha logrado una repercusión, tanto en lo musical como en lo cinematográfico, in increíble, ¿no? Porque、uh -huh. la verdad es que su talento ha superado todo, ¿no?、Sí. Uno de escuchar a, a cada uno de los que tuvieron la posibilidad de tener contacto con él, saca un, un saldo que es. La del hombre transparente, como、sí. que no hay un tipo arriba del escenario y otro tipo abajo. ¿Eso,、uh -huh. eso era así? Absolutamente. Eso era tipo, sí, sí. Aparte, él se mostraba realmente como era, con, con las cosas, bueno, si le gustaban o no le gustaban, y,、uh -huh. y realmente era muy frontal. Y eso también se ha t r a s l a d a d o a lo social, porque、eh, con su identificación、Exacto. como peronista. Él siempre ha sido un tipo. Yo, yo soy testigo de que Leonardo ha pagado de su bolsillo solicitadas en los diarios, en momentos difíciles, donde era complicado sí, sí. sacar una solicitada y hablar de, de los compañeros peronistas y todo. Y él de su guita ni en los partidos, ni en los sindicatos, nadie le daba la plata y él los ponía porque los sentía realmente. Y ese, ese compromiso social también lo, lo transfería a todo, ¿no? A su arte, a su cine, a su música. Y justamente esa frontalidad、eh, también lo hacía como una figura. Eh, muy respetada,、sí. y yo creo que, que lo que hoy es Fabio, que se yo, las generaciones enteras que, que lo han vivido y los nuevos chicos que saben de él por su cine o por las canciones, que se yo, lo respetan justamente por eso. A él le han ofrecido intendencias, este, ser diputado, senador, secretario de cultura,、claro. todo, pero nunca aceptó eso porque, justamente, él creo yo. Eh, tenía esa cosa de decir: bueno, él era peronista de raza ¿no? y, uh -huh. y era de la doctrina y de Perón y de Vita. Y, y él, yo creo que el, el, el documental que hizo que sinfonía que era, sinfonía de Sinfonía del Sentimiento,、supuesto. eso va a estar en la historia sí,、claro. ¿no? para las nuevas generaciones que vendrán. Para, a ver, ¿qué era el peronismo? Bueno, mirá Perón Sinfonía del Sentimiento de Fabio,、sí. porque es eso. Hay, hay escenas de, de sintonía en la recreación que él hace este, que expresan. A ver, desde su alegría hasta su más inmenso dolor. Porque yo creo que nadie retrató como él el bombardeo de junio del 55. Impresionante. En la Plaza de Mayo. impresionante. Esas escenas, que también son de alguna manera algo que uno comienza a ver en Gatica, ¿no?、Sí. Decir, el bombardeo de alguna manera tiene presencia en Gatica. Exacto. Pero en Sinfonía, bueno, aparece eso con Crudo, toda la crudeza. Sí, tremendo. Que realmente es necesario para poder entenderlo Exacto. Este, en el presente. Aquel que no tuvo contacto con la historia. Cuando lo ves ahí, decís, ah, la pucha. Sí, sí, sí. Y bueno, y toda esa cosa que yo te contaba antes de salir al aire,、eh, yo la he vivido muy de cerca, porque, por ejemplo. Eh, anecdóticamente, cuando Leonardo conoce a Perón, lo conoce、sí. con mi viejo en Madrid, en Puerta de Hierro. Mi viejo bueno, lo representaba en aquel momento y, y le estaba cantando. y se, Perón le, se acercó a Isabel en aquel momento y le dijo que el general lo este, esperaba a tomar el té.、Sí. Eh, entonces, bueno, este, fueron allí y, y yo en el espectáculo que hago, que también se llama Fabio y yo, basado en el disco,、eh, pongo cuando canto Estoy orgulloso de mi general, que es una canción que Leonardo le, le hizo a Perón. Eh, bueno, pongo un clip de fotos de treinta y pico de fotos、eh, del momento, de ese momento histórico para Bernardo y para mi viejo, por supuesto, que son inéditas porque tenía un rollo mi viejo、claro. que sacó fotos de ese momento y yo lo, lo pongo en el espectáculo. Así que, qué sé yo, a mí me une una relación casi familiar con él, n o y, y la verdad que su figura siempre fue. Muy fuerte para mí, muy preponderante, tanto en mi vida personal como en lo artístico, por supuesto. Pero fundamentalmente, esto no es ni, Viste que obviamente uno dice, bueno, lo r e s u m i r s e en un tributo o en un homenaje. Yo digo que mi disco y el espectáculo es. Mi reconocimiento público de la admiración artística, por supuesto, pero del cariño entrenable que yo le he tenido a Fabio. Porque la verdad, yo lo, lo, lo, lo quise como, como, un, como un viejo, v i s t era、sí. parte de mí. Entonces,、uh -huh. Y él siempre fue muy generoso conmigo. Siempre me ha tenido una gran calidez desde chiquito, ¿no? Y a medida que yo fui creciendo, esa relación que él tenía con mi viejo de amistad se fue trasladando. Y ya en mi adolescencia, yo iba, íbamos a comer、Exacto. casi todas las noches acá al centro de Buenos Aires, nos iba, recorríamos las librerías con Facundo Cabral. Que ellos venían millones de personas, viste, y escritores, políticos, este,、eh, qué sé yo, de, de todo. d de todo. Y yo, viste, vivía esa cosa a palmo a palmo. Y él siempre fue muy generoso, te decía, porque yo, no es que yo lo estaba acompañando, él me incorporaba a todo. Y entonces yo también opinaba. Y, La verdad, que para mí es una figura fundamental en mi vida, fam. b、uh -huh. Recién hablabas de Estoy orgulloso, mi general. A ver, ¿lo escuchamos? Dale. Dale. Cantando voy los caminos, porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no les doy paz. viento de y, y si un niño llora me pongo a llorar. よく見ると、よく見ると、よく見ると、よると、よく見ると、よくく見と、よく見ると、よく見ると、と、よく見るく見ると、よく見ると、よると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よると、よく見ると、よく見ると、よく アモーディーンアモーディーン Seguimos y seguimos hablando de, de Leonardo Fabio, y por allí empezamos a hablar de Moreira y de Nazareno, cosas que después vamos a, a seguir hablando con Orlando Netti, que hoy nos visita y vamos a, a utilizar, por supuesto, como una suerte de, de, de cortina de toda esta charla, todos los temas, los 11 temas que forman parte de este Fabio y yo, en función de no solamente la admiración. Que hay por, por un cantante, sino esencialmente por un tipo que compartió gran parte de tu vida a través de ese puente que fue tu viejo en, en esta historia.、Mm -hmm. Pero bueno, ustedes ya saben, son y 51. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué ¿cómo está usted? No, hay no. noticias en la 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0,52 minutos, humedad 97%, temperatura 17 grados. Reiteramos la reforma del Consejo de la Magistratura fue suspendida. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional la ley votada en el Congreso que habilitaba la votación popular de los miembros del cuerpo. Ante esta decisión, la Corte Suprema tiene que definir la situación. Aunque si el máximo tribunal se desentiende, el Gobierno Nacional tendrá la posibilidad de presentar un recurso de per salto. Reiteran el alerta por bancos de niebla. La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió extremar la precaución en la autopista Buenos Aires-La Plata y también en las rutas 3 y 205. No descartan, al igual que en la última jornada, cortar algunos tramos en la circulación de esos caminos. El Ministerio de Salud ratificó que no aumentaron los casos de influenza A. El secretario de Promoción y Programas Sanitarios de la cartera, Máximo Diosque, recordó que en 2009 hubo muchos casos en poco tiempo y aclaró que ahora la situación es diferente. Lo que está ocurriendo este año es lo que ocurre todos los años. En los meses de invierno empiezan a circular los virus respiratorios, todos conocemos los catarros, los cuadros gripales, hay virus que son más predominantes que otros. La situación en el país es la esperable para esta época del año. Una cosa a remarcar y que es muy importante y que desde el Ministerio de Salud de la Nación nosotros queremos transmitir siempre es que la gripe tiene una forma de prevenirse para estos grupos que son muy susceptibles de enfermedad gravemente y de morir. Y esto es la vacuna. Está disponible. En todas las provincias de la Argentina, el gobierno nacional ha comprado para todas las jurisdicciones en cantidad suficiente, es gratuita y es obligatoria. Es verdad que el virus de la gripe que circula ahora es el AH1N1, también el H3N7 y también el B. Son nombres anecdóticos, son estacionales, ya no se comportan como pandémicos. Así que la verdad que tratar de hacer un correlato o un paralelismo entre el año 2009 y el 2013 es técnicamente inaceptable y es llevar realmente una preocupación exagerada a la población, pero insisto, hay un grupo de personas. Que son las que tienen factores de riesgo que deben vacunarse sí o sí. Aro. Los Spurs logran una ventaja. En las finales de la NBA, San Antonio va p u l i e n o a Miami Heat por 113 a 77. De esta manera, Ginobili y compañía se ponen 2 a 1 en la serie y en dos días será el cuarto partido. El resultado quedará como uno de los de mayor diferencia en la historia de esta instancia. Pelota. Macherano s afirmó estar avergonzado. El ex River se refirió a la expulsión en el partido contra Ecuador y reconoció que se equivocó al pegarle una patada al hombre que manejaba el carrito. Según contó, reaccionó luego de que le haya pedido ir más despacio y que no le hiciera caso. Para el próximo encuentro en septiembre contra Paraguay, Sabela perderá al jugador del Barça y también a Ezequiel Garay y a Federico Fernández. Humedad 97%, temperatura 17 grados. Jorge Lina Roca. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Del 8 al 16 de junio, aprovecha la promoción de Nativa para el Día del Padre. 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanación.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. 私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場合、私は私の場私はの場の私はの場の私はの場の私はの場の私はの場の私はの場の私はの場の私はの場の私はの場の私はの場のの場のの せけ、no、nunca まつ、こま olvidar tu pelo、こま olvidar tu aroma、si、しあん avega en mis labios、El sabor de tu boca. Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa 何やってるのか分からない。 59 minutos ya pasaron del nuevo día de este miércoles 12 de junio del año 2013. Y seguimos hablando y escuchándolo a Fabio a través de, de Orlando Netti. Yo te contaba fuera del micrófono que el otro día teníamos en el aire, en el Holograma y la Anchoa, el programa de rep, justamente un reportaje en dos capítulos a Pocho Leyes,、mm. el autor de, de la música de, de Moreira, de toda la banda de sonido、sí. de, de Moreira. Y uno pudo descubrir a través de, de las cosas que contaba Pocho Leyes a un Fabio、eh, como el que vos recién estabas este, contando, sólido, de una sola pieza,、mm. pero esencialmente con una lealtad hacia, hacia el compañero de la Guro.、Sí. Contó una anécdota, Pocho Leyes, que tenía que ver con: bueno, ¿cuándo le presentaste esa música?、Mm. El tipo se rió después de la pregunta de. De rep y dijo: No, no, pero la música la iba a ser Waldo de los Ríos, que era el tipo que llegaba a caballito de los productores. Claro. Bueno, perfecto. Porque, claro, era.、Eh, se imaginaban los tipos en, la, en, la, en el cartel, e la marquesina: Fabio, Waldo de los Ríos, Moreira, PPP. c Sí, b e b a n Como gran parte del espectáculo también aparecía Waldo de los Ríos. Y entonces, en el living de su casa, ahí enfrente de la casa de la plaza Vicente López. Venían de grabar en Lobos y todavía no estaba la música. Todavía Waldo de los Ríos no había ni arrancado con Con el primer este, pentagrama. Y entonces Pocho Leche le dice: Mirá, yo tengo unos amigos que me dijeron, y, me, bueno, y bueno, ¿y qué, qué, qué hicieron? Entonces Pocho Leche s agarra la guitarra y comienza a tocar.、Uh -huh. A los cinco segundos. Le dice, bueno, vamos, ¿a dónde? A buscarlos. ¿A dónde están? <risa> no, no, no, pero Leonardo, ¿dónde están? Ya vamos. Bueno, soy yo. Pasa que tenía vergüenza, no me. ¿Cómo? Yo, Pocho Leyes. Déjame a mí mañana. Y el tipo, en esa lealtad ante el compañero, que además vino y le trajo、claro. un productazo,、sí. ¿no? Llamó a los productores y dijo, tengo la música. <risa> no, pero u a l d o de Río. Tengo la música. Ya, ya afuera Guardo de los Ríos. e ¿Y quién es? Pocho Leyes. ¿Y quién es Pocho Leyes? Bueno, a vos no te importa. Es Pocho Leyes. Y eso, a ver, a uno que tiene esa escucha ya casi entrenada, uno dice: Esta historia m u l t i p l i c a l a por millones. Sí, sí, sí. El respeto, además, el respeto a él, por ejemplo, a los, a los,、eh, a los extras, a los、no. decía, actores de reparto. O sea, no. Era un tipo, vos lo veías filmar a Leonardo y era, era mágico, ¿viste? Era una cosa. Yo me acuerdo de, de situaciones, de, de escenas, por ejemplo. Él obviamente no grababa con sonido directo ¿no? sí. en aquel momento, Exacto.、Eh, después doblaba. Entonces, en el sonido, cuando grababa, cuando filmaba,、eh, se, a lo mejor se le ponía abajo al actor y él tenía un primerísimo plano de camero, de bebán, de nieve, de, de、claro. gatica. n Y él le iba diciendo: Mirá a la izquierda, pestañá, cerrá los ojos. t r a g a s a l i v a Él le iba marcando absolutamente todo. Estaba actuando. Claro. Él decía que. No, él, Viste que arrancó como actorcito sí, con、claro. Torrenil, son、sí, sus sí, películas,、claro. qué sé yo. Él nunca se sintió actor, decía Leonardo, porque no, no lo sentía entre, pero sí le encantaba marcar a los actores. Entonces él, claro, transportaba esa cosa que él tenía, pero no, no, lo, no lo generaba desde él. O sea,. Tenía un, un, un actor que él decía que lo, lo podía manejar como arena, ¿viste? Él,、sí. él, él trataba de. Y él siempre decía, por ejemplo, que uno de sus actores preferidos, obviamente, además de haber laburado con a l c ó n que él sentía un gran respeto y lo, lo quería mucho, Pagliaro, por ejemplo,、ah, en Soñar, Soñar,、sí. él, él disfrutaba con Gianfranco, ¿viste? Porque le, le gustaba. Leonardo se dejaba llevar mucho por su, lo que le parecía la cara, sus expresiones y esas cosas. n o Y decía que Gianfranco tenía una cosa este, diferente que él、uh -huh. se sentía muy atraído por eso. ¿Cómo defendió él soñar, soñar toda la vida? Y lo que pasa es que también v i se t s estrenó e en un momento、uh -huh. crítico del país.、Uh -huh. eh, duró una semana en cartel porque lo, los milicos、uh -huh. la, la, la dieron de baja. Después vino toda esa situación que lo, lo empezaron a buscar. Se salvó de milagro que lo, se lo llevaran allá en Gonette, en, en, en la casa de los papás de Carola. Que vivían allá en La Plata, circunstancialmente se quedó a dormir ahí en Frenchy Salguero, que tenía una oficina frente a la Plaza de las Heras. Y bueno, después de esa circunstancia, que, que no, lo, no lo encontraron por suerte, estuvo dos meses y medio en casa, en mi casa. Este, yo no, no entendía mucho, tenía 13 años y no entendía no. mucho. Y ¿Por y qué,、no、sé qué, qué no salía? ¿viste? Venía calor a calor la casa, dos, dos meses y medio. Yo me tuve que cambiar de cuarto, él se quedó a dormir en mi cuarto y hasta que mi hijo pudo conseguir el pasaporte que se lo tenían retenido. Y allí, bueno, se fue a, a México rápidamente, se quedó ahí en México. Y después, circunstancialmente, en una gira que va a Colombia, se rompe la cadera, se resbala de la bañadera y se rompe la cadera. Lo operan en Colombia y allí, bueno, va Carola con los chicos. Y ahí se queda a vivir 11 años en Pereira, en、oh, Colombia. Qué horror,、eh, qué horror. Es un, una fábrica de historias. Sí, que, sí,、Leonardo. anécdotas a morir, ¿viste? Mucha gente, amiga, conocida mía, dice: ¿Por qué no escribí lo, lo que viviste con él? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que no, no, no, no, no, no está en mi, en mi mente todavía, pero a lo mejor en algún momento de mi vida lo haga, porque realmente es muy rico, ¿viste? En, en, en un montón de cosas que yo he vivido con Leonardo, que son. Increíble, y, y situaciones de todo tipo, graciosas, trágicas, dramáticas, muy divertidas, de, to, de todo lugar. Y a mí me, siempre me llamó mucho la atención, sobre todo en, en los últimos años, donde uno lo veía que él seguía soñando a pesar de, de los problemas que tenía para、mm. poder movilizarse. De, y él hablaba de, de, de su próxima película y sí, hablaba Mantel Mantel de Hule. Y, y lo veía soñando en presente. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, gracias a Dios, ¿no? él siempre le tuvo terror, terror a, a, a, a estar mal de la cabeza, ¿no? a quedar mal. Y tu, siempre estuvo lúcido hasta el último momento, y justamente lo que vos decís,、eh, con las ganas, viste, y, se, y escribía y pensaba el, el, a ver cómo iba a ser, y el guión, y lo v o l v í a, tiraba hojas y volvía a escribir. Siempre estuvo con esa cosa latente y vigente, o sea, gracias a Dios que, que, que, no, que, que su mente siempre fue, estuvo lúcida. ¿no? Uh -huh. Más allá del problema que obviamente tenía físico, que en los últimos años también, pobre, sufrió bastante. ¿no? Eh, hablábamos eh, hace un ratito de, de ese fenómeno que había aparecido a través de, de la canción a finales de los 60, principios de los 70, que alguna vez escuché por allí que、eh, eso mucho tenía que ver. Con, con, con las censuras que ya eran implacables de Longaniato sobre este, Crónica, o, o, sí, sobre Crónica fundamentalmente,、uh -huh. y el romance de a n i c i e r t o d la Francisca que había sido despiadadamente este, cortado. Y, y entonces el tipo dijo: Por ahí dejo el cine y, y, y la música será el vehículo, el nuevo vehículo. Que adopte. Él decía y decía después... que la música era su palo santo.、Claro. Porque le posibilitaba ganar dinero y después con toda esa guita iba y la ponía no, en el cine. las películas. Sí. Lo ha h e c h o varias veces eso. ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Sí. Y, y yo tengo el recuerdo cuando uno hace, arma la postal de época de que este Fabio, que en su muerte terminó siendo r e f e r e n c i a d o por ser casi una suerte de maestro sin aula de infinidad de. De directores, sí, sí. de qué sé yo, de mismos músicos que quizás en los 70 le hubieran dado la espalda、mm. y que hoy terminaron, bueno, catalogándolo como un tipo de un alcance popular como pocos.、Mm -hmm. Pero yo siempre hago hincapié en lo que él decía cuando planteaba por qué se había acercado al mundo del cine o por qué quería dirigir. Para levantarse la mariahuana. Exactamente. Entonces, ese tipo, ese tipo, que él decía, a mí me, me. Yo escuchaba a veces, yo era un grasita dentro de un set de filmación, y yo tengo el mismo recuerdo de ese grasita que cantaba、mm. en función de, bueno, de otros músicos、sí. que hoy este, terminan reverenciando la actitud de,、claro. de, de Fabio、eh, a lo largo de su vida y arriba y afuera del escenario.、Mm. Eh, ¿Sentís eso que en algún momento al tipo se lo bastardeó, se lo trató mal? Y el tipo te contestaba cada vez con una película. superior. De, claro, de una profundidad、sí. cada vez más grande, Con n u estética, en imágenes. La luz,、eh, todo, qué sé yo, era, eran obras de arte. Lo que hizo con Aniceto en ballet.、Ah, lo último de Aniceto. Lo、ocurre. último de Aniceto, que si bien no tuvo la repercusión popular, porque a lo mejor también fue en un momento difícil.、Eh, bueno, pero es una poesía. artísticamente es una poesía visual.、Sí. Es increíble lo que hizo. Sí, por eso es que a veces uno lo emparenta en algunos aspectos con personajes de la talla. qué sé yo, en, en cuanto a la cultura y a lo popular, que van desde Dijepolo、sí. en todas sus variantes,、sí. ¿no? en la música, en el cine, este, a, a personajes de la talla de qué sé yo, de, de, de, de, de la metáfora de Jaureche,、mm -hmm. del planteo Jaureche. Bueno, todo eso encuentra en una película un, un hilo conductor y un tipo que lo lleva adelante. Es Como que él encontró、sí. el mecanismo para poder decirte: Mirá, yo soy de la cultura popular. Ahora. Si vos pensás que la cultura popular está exenta de estas escenas,、tal、no, le erraste. Tal cual. Tal cual. Y, y además, eh, netamente. Eh, Eh, o sea, era natural, porque él no estudió nunca, ¿no? no es que se perfeccionó ni trató de. No, era una cosa que lo tenía incorporada ya, venía、sí. con él. Esa, por eso yo te hablo de la sensibilidad, ¿no? La era un tipo muy, muy sensible, muy tierno, además, y esa cosa, él volcaba todo en, en, en, en su obra.、Uh -huh. Y además, por ejemplo, si hablamos de la música, siempre fue un tipo que tuvo un paso adelantado a todo. Cuando él arrancó cantando. Eh, eh, eh, eh, los temas que hacía, quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, son poesías que en aquel momento, año 68, sí,、claro. eran inéditas.、Uh -huh. Y fue el primero que incorporó piba, che,、eh, voz en la canción melódica, en la canción de balada.、Sí. Y esas cosas llamaban la atención, por supuesto, y además su forma también tan personal de cantar.、Uh -huh. O sea, que fue un tipo siempre se diferenció por, por、eh, muchas cosas, ¿no? uh -huh. tanto en lo cinematográfico como en lo musical. Y eso creo yo que justamente adquieren esa preponderancia y ese, ese, esa magnitud que a través de tantas décadas、eh, hoy sea uno de los referentes de la cultura argentina. ¿no? Vos incorporaste dentro de, de este manojo de canciones este, para saber cómo es la soledad,、sí. que también es un, un momento muy particular en la carrera de, de Fabio, porque es tomar una canción del Flaco Spinetta,、sí. tomar una canción de almendra, del primer disco de almendra.、Uh -huh. Y, y, y llevarla adelante, pero metiéndole al final una dedicatoria sí, a, a su un, amigo, claro, a Carlos a c r l o Smoris, e s Morris, eh, eh, que la hace、eh, para algunos repleta de misterios. Porque yo llegué a escuchar cosas como: bueno, pero esto está dedicado seguro al padre Mujica. <risa> no, no dan los tiempos, porque la grabó prácticamente、no. ahí con Almendra. No, Carlos e Smoris era un amigo de él que falleció en un enfrentamiento con la policía. Un amigo. Quizá de averías,、sí. este, y bueno, él lo quería mucho. Y bueno, le dedicó él, modificó un poco, e s c r i b i ó unas líneas. Si yo no, estuve, estuve, ahí, que no estuve ahí por él, e x a m e q u e n t e tal cual. Este, que en aquel momento también Spinetta, medio como que se había enojado un poco porque le había modificado un poco su obra, qué sé yo. Y después, bueno, obviamente se limaron las asperezas y todo, pero el flaco había como que se había sentido un poco tocado también por eso. Pero bueno, después yo supongo que se habrá puesto contento por las ventas, n o habrá, habrá cobrado regalías <risa> bastante importantes. <risa> Vamos a escucharlo a, a Orlando Netti haciendo para saber cómo es la soledad. Un tema que todavía no, no, no tengo muy claro. Algunos dicen lo grabó antes que Almendra. O, o poco después, pero fue ahí. Primero ahí. lo grabó Almendra y él lo, él lo tomó, pero el éxito fue a través de Fabio、claro. y después se hizo popular con Almendra. Nos vamos al año 69.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 私たちは、その夢を見せることは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私た Para cantar igual la な o l e d a d あなたの amigo que あなたの t á Es su p を l a b r a q あなた o、no、ha de llegar igual なたの声をあなた s 声をあなた s 声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声をあなたの声を でも、たくさんありがとうございました。 なんでか、もう一度。 De whisky. Whisky japonés. El modelo del whisky japonés es el single malt escocés. Aunque haya ejemplos de whisky japoneses mezclados, ¿no? Los b l e n d e r s í El sistema de producción es prácticamente idéntico al de los escoceses. Por ejemplo, el whisky de Malta está destilado dos veces en pot steel a partir de una base de cebada malteada, y el whisky de grano en coffee steel. El más conocido es el e i m o n o s h i r o que viene en medida bonsai. Muy rico. Tipos de whisky: Whiskypedia, el 750. Hablando en esta charla sin tiempo, sin límites, nos habíamos enganchado fuera de micrófono haciendo un paralelo,、eh, yo creo que muy, muy, muy sólido, muy fuerte, muy concreto、eh, entre Fabio y Hugo del Carril.、Sí. A la hora de demostrar tipos que han sido leales a sí mismos,、uh -huh. que han confrontado con mucha dureza. Yo creo que después de, del antecedente de, de, de Discepolo, después de aquel mordisquito que de alguna manera aceleró su, su muerte,、mm. este, esos tipos como Hugo, como, como Leonardo Fabio, se plantaron en su propio peronismo para ser leales a sí m i s m o bancarse la que venga, bancarse la que venga, sí, sí. sin dobleces. Y, el, y cuando, bueno, cuando aflojó un poco la tormenta. Volver y ser los mismos, exactamente sí, lo s mismo, exactamente. sin Exactamente. s odio, sin revanchas,、Totalmente. siguiendo su vida、sí. y siendo cada vez más consecuentes con su idea. O sea, que yo me acuerdo cuando estaba el proceso militar,、eh, salíamos a correr por la Plaza Las Heras y él corría ¿no? eh, a la noche, corría ahí por, por la Plaza y decía: Bueno. El día que vuelva me van a encontrar intacto. Voy a estar como. ¿viste? Tenía esa cosa. O sea, en el medio de, de, del caos de lo que era el gobierno militar, que fue tremendo, él proyectaba cuando se fueran esos tipos. Entonces, se ponía a hacer gimnasia, corría y todo, para mantenerse físicamente este, ¿viste? pensando en el, en, el, en el después, cuando、sí. se vayan esos tipos. O sea, que en ese momento era impensado, pero él, ¿viste? su mente era más allá de todo. Entonces. Lo que vos decís, la fortaleza y el, el ser viste, auténtico en todo sentido. ¿no? Uh -huh. Y lo que hablábamos recién fuera del micrófono, digo, por eso creo yo que el respeto va más allá de la ideología. Digo, gente que era antiperonista lo respeta artísticamente a Fabio, como también respeta a Hugo Carril, porque han sido emblemas de, lo, de, de nuestra cultura. ¿no? Sí, sí, sí, porque además se han bancado、eh, en silencio, se han bancado、Totalmente. la mala. Y cuando vino la mala para ellos fue, fue mala en serio. Sí, sí. Fue mala en serio, porque hubo. Con esas figuras que han sido símbolo,、uh -huh. hubo una, una hazaña particular, sí, hubo, sí. Una,、uh -huh. este, ¿qué hubo una posición con un valor agregado,、uh -huh. este, que por suerte en, en ambos casos no tuvo que ver con la muerte, pero que rozó cosas parecidas. Sí, totalmente. Rozó cosas bastante, bastante parecidas. Hablábamos también de, de Torre Nilsson. Para aquellos que, que no conocen la historia y que no dicen, ¿y dónde se emparentan? Bueno, hay una historia muy larga que los une. Sí, por supuesto. Bueno, Torre n i l s o n es quien le, le da un poco la, la posibilidad de ser un actor de moda,、claro. un galancito de moda, muy jovencito Leonardo, y lo empieza a incluir en sus películas, y él tiene, empieza a tener una carrera como actor. Ahí, obviamente, bueno, conoce a María Banner, y también Torre n i l s o n es quien lo, lo impulsa a, a, a, a seguir su idea de, a ver, de poder hacer cine. Entonces, bueno, lo incentiva a hacer su, su primer.、Eh, Corto, que es el amigo, y después, obviamente, bueno, lo apoya, lo sigue apoyando, y hasta que en su tercera película, en el de, del Dependiente, l d e con Graciela Borges y Walter Vidarte, lo produce. Este, le, le, le pone el dinero para hacer esa película y él, Leonardo, realmente lo, lo, lo, lo amaba a Torre Nilsson. Era una de las personalidades de su vida que él destacaba preponderantemente porque ha sido muy importante para él.、Sí. Entonces, esa ligazón, además, Torre Nilsson, un tipo también muy respetado dentro de lo que era el cine. Y, y bueno,、eh, él se sintió como cobijado ¿no? siempre、sí. por, por la figura de Torre Nilsson. Y que además. Este, también de, detrás de Torre n i l s o n había un tipo de carne y hueso、mm. este, que, que, no, que no se exponía en sus películas, que no estaba al alcance de la mano、Exacto. de aquellos que, que no eran parte del mundo del cine y que lo veneraban. Desde el bronce, ¿no? sí. eh, sin importar lo que se jugaría en Palermo, en La Plata o en San Isidro. Tal cual. Era terrible,、sí. Claro, era, era, terrible. era la otra parte del tipo.、Claro. Que haberlo sabido antes, uno hubiera entendido mucho s por qué. ¿no? A mí me pasó cuando, no me acuerdo quién, quién este, escribió la biografía de Torre Nilsson, que también es para una película.、Mm. Y estaban todos los porqués del hombre de la espada. p Uno e u decía: ¿Ese tipo, por qué filmó el hombre de la espada? El <risa> santo de la espada, perdón. El santo de la espada. ¿Por qué el santo de la espada? ¿Sí? Es una película que se la、eh, lo agarró este, la dictadura y se la tajeó toda、sí. y terminó siendo un. Un, un San Martín durito. Total. Y porque le habían hecho todo el adelanto de la producción, Obvio, el a b o a u r s e n o s había que hacerla, porque había que salvarla como、claro. sea. Impresionante. Y contó con la, con la colaboración de, bueno, d a l c ó n como primer ladero sí, para、exacto. decir, bueno, hay que hacerlo. Y bueno, y Leonardo ahí participó como actor también. Claro, claro, claro.、Sí. claro. Pero bueno, tiene que ver con esas historias que hacen que uno lo pueda entender mejor、sí. René, eso, no, a Leonardo o a cualquiera. Porque no son más que tipos como nosotros, con un talento que está más allá, que les permite tener una visión que excede lo que nosotros vemos,、mm -hmm. ven lo que nosotros no vemos,、Exacto. sueñan lo que nosotros no soñamos.、Sí. No, yo lo escuché a Fabio hablar de sueños cuando hablaba de imágenes,、sí. de tales imágenes a través de un sueño. Bueno, El Mantel de Hule, que era su proyecto que quedó trunco ahora con su fallecimiento, justamente él quería rescatar lo que él había vivido en su infancia en Luján de Cuyo. Entonces, Quería, él siempre soñaba con, con los olores, con los ruidos, los、sí. pajaritos, el, el ruido del río, esas cosas que él siempre tuvo vigente, o sea, estando en Buenos Aires, él amaba Buenos Aires, le gustaba mucho, pero siempre su, su cobijo era volver a, a, a su niñez y a ese lugar, ¿no? Entonces, estaba justamente trabajando en eso, porque se ve que a lo mejor en estos últimos años él.、Eh, En estos últimos años estuvo como mucho introspectivamente, ¿no?、Uh -huh. estaba, leía mucho, estaba mucho solo. Entonces, a lo mejor esa, esa vuelta ¿no? eh, le, le había generado、eh, una necesidad de, de contar eso también,、sí. ¿no? Porque él decía que en todas sus películas había algo de, de autobiográfico en los diálogos.、Sí. ¿no? que por ahí Moreira de decía algunas cosas que él hubiera dicho. Total. Pero él planteaba siempre: si ustedes creen que mi niñez fue la de crónica de un niño solo, no, no, no fue eso. No, es cierto eso. Porque él,、eh, él, él rescataba que, bueno, su niñez él la había vivido felizmente.、Claro. Más allá de lo que uno, a lo mejor. De la visión desde afuera, decir, pucha, este tipo tuvo una infancia complicada, difícil, de、sí. orfanato,、uh -huh. entradas y s a l i d a de la policía, o sea, era n una... Pero él lo, lo, lo, lo tomaba desde otro lugar y decía que la época más feliz de su vida había sido esa. Entonces, que esa cosa mítica que había de, bueno, uy, la infancia de Fabio fue terrible y.、Eh, y él, no, no, él lo minimizaba, ¿no? Siempre, siempre le repetía eso. Y ¿cierto? es cierto que hablaba de los olores. Sí. Sí. De los olores de Mendoza a través de sus frutas. Exactamente. Él siempre planteaba eso:、sí. que, que las estaciones de Mendoza este, uno las advertía cuando volvía a Mendoza、sí. a través del olor. Siempre del decía que, que no había, cosa, que no había más felicidad que andar desnudo en el río. ¿Qué,、ah. ¿Qué cosa más plena y más feliz puede tener alguien que estar sin, sin depender de nada? Y ser feliz por ser feliz solamente por estar ahí. Sí, sí. sí, este, sí. Y bueno, él, él, esas cosas, viste, es una lástima que no haya podido llevar a cabo el mantel de u l e porque yo supongo que hubiese sido、eh, algo.、Ah, sí, por ahí un, cerraba muchos círculos. Sí, ¿sabes qué sí? Sí, me、sí, parece que sí, sí. Sí, sí. Que era decir, bueno, este fui yo. Exactamente. Este fui yo de p i b e、sí, No, sí. no. No tengo nada que ver con, con aquel o por ahí. Es muy poco lo,、mm. lo que me une. También grabaste de Chiquillada, que no deja de ser de esos temas que no le pertenecieron. Claro. Un emblema. Sí, pantalón cortito. No, Chiquillada、sí、es. Mi recuerdo fue.、Sí. Uno sabe que. Que sí, estamos José hablando Carvajal, que de obviamente. Que j o Valero, que estamos. Claro. Pero, Pero su、Fabio. versión. Es Fabio. Es Fabio. Es, es Fabio. e pantalón cortito, bolsita de Menrego, es Fabio. Leonardo Fabio, ¿viste? Aparte se escucha en Latinoamérica y esa versión ha recorrido el mundo, ¿no? Y la verdad que es uno de los temas también característicos de su repertorio. Sí, sí, sí, sí. sí. Yo tengo dos popurríes ahí, porque、sí. claro, no podía grabar todas las canciones porque si no tenía que hacer un disco triple, qué sé yo. Entonces dije, bueno, hago dos popurríes y meto algunas canciones, este, pedacitos de canciones en, en un solo tema. Claro, este popurrí termina con Chiquillada. みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、みんないい、 iré pero volveré み bien, tú me esperarás yo bien lo sé y comprenderás el porqué ya no me importa que diga la gente que es muy diferente tu mundo del mío que tan solo quiero vivir a tu lado y hacerte feliz もう一つのことは私のことです。 どん s んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど a どん a んどんど l どんどんどんどん a んどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん o んど d どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど l どんどんどんどんどんど e どんどんど u どんどんどんどんどんどんど o どんどんどんどんどん o y ど e どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん i んどんど i どんど どん パコーヒーアスいコーヒーとじくらいのタロンコじくらいのパタロいのパンンコーヒーと同じタロンコーヒーと同じくらいのパらいのコタロンコーヒーと同じパンタロンコーヒーと同じタロンコーくパンタロンコ 《「トリアド 750 más aire. Hablábamos con Orlando fuera de micrófono sobre. A ver, tu carrera básicamente son los, los años 80. A partir arranque, de mediados arranque, de los 80. Mediados、Exacto. de los 80. Sí. Y, y cómo uno llega a esta altura del partido, casi 30 años después,、uh -huh. a que una vez que montas este espectáculo, la gente descubra esa relación con Fabio. Sí. Y yo te decía. Qué、bárbaro, porque lo pudiste haber usado el dato como qué sé yo, o c motor m o de la carrera,、mm. como qué sé yo, como, Sí, yo. darme chapa que bueno, Fabio, sí, sobre todo、verdad. porque además el, el, el escenario geográfico、claro. que, que tuvo tu, tu carrera, que es mucho de Latinoamérica, sí, muchísimo de Latinoamérica, mucho,、sí. también tuvo, tuvo que ver con la de él. Totalmente. Y sin embargo, este, es como que guardaste este、mm. dato,、eh, obviamente que no es. No es un dato secreto, ni mucho menos, pero no lo usaste, no lo multiplicaste. Sí, sí, es verdad. No, no, no, no, no saqué partido de eso.、Sí. Este, porque siempre yo、eh, sentí que. No, no, no, no era lo que correspondía. Y por、uh -huh. eso te contaba recién, fuera de micrófono, que para mí fue un gran placer poder,、eh, poderle regalar en vida、claro. este, este disco, este, este, este reconocimiento que yo le hago. Porque yo se lo quería dar a él y que lo, él lo pudiera、eh, disfrutar. Entonces,、uh -huh. para mí fue un gran placer poder hacerlo. ¿Y el espectáculo? Y el espectáculo, la verdad que yo me llevo sorpresas porque te contaba recién que la gente. Yo en el espectáculo voy, obviamente, cantando estas canciones, pero contando mi historia con Leonardo、sí. y también haciendo un repaso de su trayectoria y mostrando diferentes segmentos de las películas, de todas sus películas.、Y、entonces te contaba que después, al, al, cuando salgo, la gente me espera y, claro, la gente revive. Sí, su sí. propia vida, porque sí,、claro. cuando, qué sé yo, c o n Nazareno a lo mejor se acuerda que un amigo se casó con la, la música de Soleado,、eh, o cuando se estrenó Moreira, a lo mejor él tenía 15 años y te, estaba de novio con una chica y se acuerda, qué sé yo, y la gente, viste, empieza a, a sacar cosas de su propia vida a través de lo que yo voy contando en el escenario, y la verdad que para mí es. Es maravilloso, sinceramente a mí me, me, me llena de, de placer hacerlo porque, obviamente, me gusta todo el repertorio de Leonardo. Cuento un poco mi, mi vida con él y además, después lo que me vuelve de la gente es realmente muy, muy gratificante. Sí, esa solidaridad de, del tipo con, con sus compañeros. Yo el otro día contaba、eh, la famosa anécdota de Alma y Vida,、sí. que son los, los músicos, los músicos su, de él, claro, su ¿no? banda. Y, y que él, cada vez que los escuchaba zapar. Haciendo cosas que no eran del espectáculo,、sí. y aparecía una especie de banda de jazz rock con algunas baladas. ¿Y esto qué es?、Sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo chicos? ¿Qué hacen conmigo? Claro, sí, sí, es increíble. ¿Qué están haciendo conmigo? Mirá、Porque、lo que、claro. estaba ahí. Claro. o Baraj, Mellino, m o r e t o pucha, tipos que, que han sido emblemas de, de, de la música que por entonces llamábamos progresiva. Y que después fue los embriones del rock nacional、Exacto. y que estaban tocando como músicos de, como músicos de, de Leonardo. Sí, este, sí. Y que, bueno, en algún momento hacían lo suyo fuera del escenario. Y el tipo, cuando los descubre, les abre la puerta. Totalmente. Y bueno, vos hablabas hace un ratito de la interesa n o s í Cuando fue el suceso de Seiza, sí,、claro. que él estaba en el palco como、uh -huh. una especie de conductor, un poco sí, animador. Sí, sí,、claro.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 Y esa cosa es, una, es un, un acto de, de heroísmo importante. n o Vos sabés que eso también a él le repercutió mucho. Estuvo casi、sí. tres meses sin salir de, de la casa ahí en Paraná, cuando vivía en Paraná y Libertad. Estar a e s a r ahí. Estar ahí. Estar a e no a r a e v a n t a b ahí. s t a r ahí. Estar a s t a r a h Estar ahí. Estar ahí. Estar ahí. Estar ahí. Estar a h e t a r ahí. e s t e t a r ahí. e s a r í e a r a h s a r a í s a r a í s a r a í e s a r a í e s t í e s a r a h e r o b u e n o a r ahí. s t a r Estar a Estar ahí. Estar a h Estar ahí. Estar ahí. Estar ahí. Estar ahí. Estar ahí. Estar í e a r h í a r a h a r a e a r a e s t a a s i t e d i r í a q u e f u e Años después, Muchísimos años después. A través de él uno este, pudo saber, pero esas cositas que después tirando e l violín en la investigación se、mm. desa. Bueno, Berbisky tiene la, mucha data de eso porque lo escribió. Claro, la, las、libro. voces en francés que daban órdenes en el palco. Sí.、Eh, voces francesas. <risa> de él, después t i r a d o el violín y ya teníamos asesores franceses que venían a, a traernos el manual de Argelia. Exactamente. Este, cómo torturar, c o m o secuestrar, c o m o desaparecer. Terrible.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 Seguía hablando, compañero, tranquilo, una cosa sí, fue sí, terrible, sí. la verdad que fue muy fuerte. Sí, ha sido,、eh, a ver, porque él quiso serlo, protagonista de cosas increíbles,、mm. y ha estado como protagonista de situaciones que él nunca había soñado, nunca. De la misma manera,、sí. exactamente de la misma manera. Y、sí. en todas, este, volvemos siempre a lo mismo, en todas fue Fabio. Sí, sí, muy、en、auténtico Fabio, muy auténtico.、En、todas, siempre. En todas,、sí. En todas fue Fabio. Eh, en el espectáculo tenemos imágenes, esas imágenes nos llevan al pasado. Exacto.、Eh, es un ida y vuelta constante, un viaje en el tiempo. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Es un, es una, un ensamble de anécdotas, canciones y, y, y su filmografía y obviamente muchísimas fotografías y cosas que, que yo tengo. Yo te contaba recién que tengo una especie de museo de Leonardo porque、sí. él era muy, a lo mejor, desprolijo, se olvidaba, lo, lo regalaba, lo dejaba y. Perdía sus premios, sus cosas, y él sabía que si me las daba, yo las, las guardaba con cariño y, y todo.、Quedar. Entonces, hoy en día, tesoro un montón de cosas que él me, me ha brindado y es como una especie de museo ambulante que tengo en casa. De Leonardo. Bueno, yo creo que de alguna manera, en algún momento, se vendrá, se vendrá algo. Se sí, no sé, escribir, sí, con, Junto no con sé. Carola y con, con Nico, claro, hay, también. Hay tanto por, por,、sí. por mostrar de、sí. este personaje. Este, único, absolutamente singular, inigualable. Es verdad. Que cada una de esas cosas que uno,、eh, que uno muestra、eh, son, parte de, son pequeñas enseñanzas.、Sí. Yo creo que estas historias que. Y es parte de nuestra historia también cultural. n o、bueno, eso desde ya,、sí. atesorarlo como, como un hombre clave en la cultura del siglo XX. Pero además,、eh, es un tipo que, que va dejando. Esas semillas、mm. de, de, que tienen que ver con el hombre, no, no tanto ni con el cantante,、Totalmente. ni con el director de cine, ni con el actor, ni, ni con nada de lo que hizo arriba del escenario,、mm. que también vale la pena contarnos quién fue、sí. este, Fabio. Sabemos mucho y creo que es muchísimo más lo que no sabemos,、uh -huh. porque el de la intimidad era tan grande o más grande que el otro. Sí. ¿no? Sí. Aunque estamos hablando siempre del mismo. Sí, por supuesto, obviamente.、Y、no hubiera、diferentes、habido. s e g u r a m e n t e claro. Obviamente, su, aristas diferentes, pero la verdad que es. a u q u e sus fue, películas además lo muestran. Exactamente. Lo, lo desnuda, lo puede tener ahí al t í t o Totalmente. A través de, de sus diálogos o, o de escenas que son metáforas. a a l u c i n n t El s e Dependiente, por ejemplo, tiene escenas que son maravillosas. Esos silencios、sí, l o s silencios. Los, los, los, los travelings lentos, viste, de la cámara que va trasladándose despacito. Bueno, hasta el día de hoy, en las universidades, los chicos estudian claro, este, cómo Fabio ponía la cámara, cómo hacía.、Eh, la verdad que es maravilloso. Porque, aparte, estamos hablando, él tenía 26 años cuando hizo Crónica de Un Niño Solo. Un pibe. Sí. Y vos ves la película hoy, después de cuarenta y pico de años, me decís, este pibe, ¿cómo pudo haber hecho esta película? Sí, sí. cuando ves Crónica.、Eh, es tremendo. Analizas el potencial del tipo. Es、decís? increíble, porque era un pibe. Claro. Sí, está bien, era Diego debutando a los 16 años. Exactamente. Ya está, ya saben casi todo. Exactamente. Ya saben absolutamente casi todo y no sabes de dónde vino. ¿De dónde vino? No, Totalmente、eh, nato. Está con uno, está dentro del envase sí. Y, sí, sí. y ahí está. Sí,、eh, Bueno, háblanos de, de, de tu presente, más allá del espectáculo. Y bueno, yo, por suerte, tengo esas tres, cuatro canciones que me han mantenido en el tiempo a partir de los años 80,、eh, sí. que son Recientes Conosco y Te Quiero, Clásico. Canciones que en Latinoamérica,、eh, por suerte, se mantienen también vigentes. Son de y, catálogo. Sí, n u c a me duda. Exactamente. Son ya son、sí. canciones ¿viste, que están dentro de, de, de, de, de la parte de, de baladas, están ahí como clásicos, ¿no? Y bueno,、eh, eso me ha posibilitado a mí seguir trabajando durante todos estos años. Yendo y viniendo, yendo y viniendo, he vivido varias veces en México, me volví.、Eh, después, ya cuando tuve mis niños, que tengo a Luca de 12 años y a Florencia de 6, ya me instalé acá. Entonces, ya estoy acá haciendo base. Pero mucho tiempo he ido y venido, y bueno, ahora sig lo sigo haciendo. Este, y, y bueno,、eh, La verdad, que con esto me ha potenciado. Lo de, lo, lo de Leonardo me ha potenciado porque el disco ya empezó a salir en Ecuador, en Perú,、eh, ahora está por salir en, en Colombia, Costa Rica,、eh, Chile. Entonces, esto también es como que es una inyección para, para mi carrera. Este, de, de volver otra vez、eh, a, a llevar el espectáculo por diferentes lugares, y ya estamos ahí negociando para ir a, a Quito y a Guayaquil.、Eh, estoy ahí en conversaciones para hacer toda una gira por, por Lima, por Arequipa, Chiclayo, Trujillo, en, en Perú. Este, después, bueno, hay cosas ahí que están pendientes para México, otra cosa para Costa Rica. O sea que tengo ahí una proyección importante, pero yo básicamente quiero llevar el espectáculo en, a toda la Argentina, porque me parece que la figura de Leonardo lo merece. Sí,、claro. Y yo hace no, tiempo que no hago una gira a n i v e l Nacional, a veces se hace complicado por el tema de los costos, de la, llevar la banda, los traslados, la, las insta, distancias. Es complicado. Además, en, sí, un, sí, en, sí. en un país que, que le talaron los trenes,、eh, las distancias son terribles. Sí, son duplican, terribles. Se duplican. Se hace difícil. Claro,、Pero、te cuentan a veces músicos cuando tenemos la posibilidad de tener algún músico de los 70. Sí. Y los tipos dicen, cargábamos todo en el tren. Todo,、claro. Y además el viaje era una fiesta. Exactamente. El viaje era una fiesta. Eso ya cada vez es más difícil、eh, de llevar adelante. Sí. Y bueno, este, pero bueno, en la medida que, que uno pueda, este, la verdad que yo tengo ganas de, de hacer el recorrido por la Argentina y, y bueno,、eh, voy, voy esporádicamente yendo, pero、eh, yo quiero hacer a nivel nacional, ¿viste? Quiero llegar a, todo, a todas las provincias. Y bueno, estamos en ese, en ese camino y contento, feliz, porque la verdad que el disco、eh, con canciones de Leonardo me, me, me, me da satisfacciones、eh, personales y, a, y, y profesionales también, por supuesto, ¿no? Bueno. Yo lo único que quiero pedirte es que esta no sea、eh, la última visita, que sea la primera de un montón de visitas que tengan que ver o de, o de contactos que tengan que ver con, con lo que viene, porque esto a mí me da la sensación que es algo que, si bien el disco es del 2011, que si bien el espectáculo está en marcha. Es como que hay algo que hace que este espectáculo recién haya, haya comenzado. Sí, yo también lo siento así, ¿eh? la verdad que sí. Yo, yo creo que es como que está dando los primeros pasos y me parece que, que puede tener una, una proyección que no, no sé cuál será e l techo, pero. Sí, y que se enriquezca y que sí, siga creciendo.、Sí. Es como que vos tuviste una urgencia de sí, hacerlo sí. Este, y, y las circunstancias hoy lo potencian. Sí. Porque. Eh, que el espectáculo esté en pie es tener un cachito, un rato, de tenerlo a Leonardo, ¿no? un par de horas. Totalmente este, Por eso es que el espectáculo se potencia, más allá de la importancia de que vos lo hiciste cuando él estaba bien、sí. entre nosotros. Así、sí. que también en eso, esta no es una. Una apuesta urgente, oportunista, hecha no, con la tapa no, del diario. Para esto nada. Está o hecho desde el corazón y, y tiene otro valor. Es así. Así que nada, convocarte a, a seguir en contacto de alguna manera Sí, por supuesto, como esto. Nuestra querida Clara Liz, que es una、sí, amiga、sí, común que tenemos. Claro que sí. Este, Porque, pero... ¿sabes? Por, estaba pensando, nosotros que hemos sido durante tanto tiempo un país, o Buenos Aires más que nada,、mm. una ciudad que le ha dado la espalda a, a Latinoamérica.、Mm. Siempre ha tenido a través de la canción melódica, a través de la balada, a un montón de tipos que la recorrieron sin parar,、sí. pero durante décadas. Y vos s a b é s que es un dolor que yo tengo hoy en día. Porque Argentina, como vos bien decís, siempre fue como punta de lanza. Sí, sí. Hoy, la industria discográfica ha perdido esa preponderancia. Sí, pero, sí. Por, o sea, por, por, justamente por la ineficiencia de los, de los productores, de los directores artísticos, de la, ¿viste? se han dejado estar. Y la verdad que es, es doloroso. Vos recorres y vos ves en todos lados puertorriqueños, mexicanos, colombianos, venezolanos y argentinos. O s sea, Acá, Diego Torres, no hay nadie que vos、sí. digas representativo de Argentina. Cuando antes. En rock, en balada, en lo que sea, estaba Soda Estéreo, Enanitos Verde, s Mateos, María Marta s e r r a l i m a Pimpinela, eh, eh, eh, bueno, Palito, Fabio, Sandro, Leodán,、eh, qué sé yo.、Ah, teníamos lugar en todas las baterías. En todas las baterías. <risa> y, y ahora viste, vos decís, ¿qué pasó? Bueno,、sí. hay un por qué. Porque evidentemente la industria se ha dejado estar. Y han priorizado, a lo mejor, viste, la cosa cómoda, estar ahí en una multinacional. Y bueno. Y entonces, hay tanto talento, además, en Argentina, que vos decís, no puede ser que Argentina no tenga el desarrollo que tendría que tener, pero. Hay una culpa que yo se la doy a los directivos y a los productores discográficos, porque no incentivan el talento nuestro.、Uh -huh. Hay tantos pibes que viste, se juntan los mangos、sí. a ver cómo hacen, graban、Muchísimo. una cosa. Muchísima gente con tanto talento, que cantan fenómeno, s chicas que son increíbles, como las voces que hay. v o e d s decir, pero ¿cómo puede ser que esto no tenga una expansión, un desarrollo? Bueno, evidentemente tienen que hacer un mea culpa y viste,、no、sé, barajar y dar de nuevo. ¿no? Que no tenga presencia en los medios, ese es el Tema también porque existen. A veces estamos acá con bandas de 15 años de laburo y vos decís, pucha, a ver cómo suena. Y decís、uh, impresionante, v c ó m o este tipo no pudo? ¿viste? Nunca, nunca sacar la cabeza y decir, es muy, muy, quiero mostrar mi material. Es, es doloroso eso. Siempre es hablamos、doloroso. acá de, de las pilas que hay en todas las, en todas las mesas de producción, de, básicamente de las radios.、Sí. Sí, pilas de CDI. <risas> q Uno e u sabe perfectamente cómo nacen. Llega el sobre, no lo conozco y lo tiro para atrás y, y, y, y la pila va para arriba. Tal cual. Y nunca tengo la vara de bueno o malo. Siempre la vara es lo conozco o no lo conozco. Claro. Pero claro. no me permito conocerlo. Exactamente. No me permito conocerlo. n o ¿no? que es un poco. A ver, vos vas para atrás y decís, ¿cómo habrá sido mi experiencia con mi primer disco?、Mm. Quién era yo cuando no era、nadie. Orlando Nett nadie,、claro. pero alguien me tuvo que escuchar. Exactamente. Alguien me tuvo que d、sí. a r e l lugar. Alguien lo puso. Alguien, ¿Alguien lo puso. Exactamente.、Claro. Bueno. Sí, eso, eso cada vez eh, va e s c a s e a n d Menor,、sí. e s c a s、sí, e a n o s、sí. Es, es, es lamentable, pero bueno, ojalá que se pueda modificar, ¿no? Sí, señor.、Espérate. Orlando, muchas gracias por、no, haber venido. Un gustazo、ido. enorme la charla y la verdad que una, la calidez de, de tu compañía. Y la verdad que te agradezco mucho、eh, el momento porque uno a veces va acotadamente y no podés, a lo mejor. Y、eh, bueno, es, la este, noche nos posibilita. La noche posibilita. El、eso. tema es usarla, ¿no? Sí, ese, totalmente. Ese, ese escenario que nos da la noche, usarlo, tomarlo. Sí, totalmente.、Eh, y no prestado, que sea nuestro. Y usarlo de pe a pa. Muchas gracias.、Gustavo. Bueno, estuvo Leonardo acá también, ¿eh?、Sí, s t por acá. Sin duda. Así que nos vamos con tu música.、Dale. Sin duda. Ani, Ani, Ani. Solo te quiero. En el momento que estás conmigo. Ani, Ani. 何 Tanto, tanto, tanto Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Yo creía en todo Creía en su amor 私は幸せな時間がたく e んあったのですが、今は幸せな時間がたくさあったのですが、今は幸せな時間がたくさんあったのです。 ただ、すべてのことを知っていただけたら、私はあなたのことを知っていただけたら、私はあなたのことを知っていただけたら、私はあなたのことを知を知っていただけたら、私はあなたのことを知っていただけたら、私はあなたの que t に、俺の e de verdad que todo tiene un fin y que tuve r a z に、n cuando te d i j た a s 俺 no juegues con mi amor no juegues m に、s no juegues m の s mi amor no juegues m に、s el hilo del amor se c o r t a r た no juegues m め s mi amor no juegues m の s el hilo del amor se r o m p e r に、 p o s 度、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほ l とに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんと r ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほん l に、ほんとに、ほんとに、ほんとに、ほほほほほほほんとに、ほほ El hilo del amor se cortará. No juegues más, mi amor. No juegues más. Que el hilo del amor se romperá. Cine Argentino. Qué miseria, Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el arte. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Una frase, mil imágenes. Cine argentino en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora a una, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 16 grados. La presidenta inaugurará obras en dos plantas de IPF. Cristina Fernández va a compartir el acto con el CEO de la Petrolera Estatal, Miguel Galucho, entre otras autoridades. El evento tendrá también como objetivo celebrar el primer año de la nueva gestión de la compañía, que se inició el 7 de mayo de 2012, luego de recuperar el 51% de las acciones. El intendente de Tigre volvió a postergar la definición sobre su candidatura. Sergio Massa sigue sin dar a conocer si se va a postular en las legislativas de octubre, aunque resolvió inscribir su espacio político denominado Frente Renovador para participar de las pasos. La definición de las candidaturas se va a resolver recién el 22 de junio, fecha límite para presentarlas, y se va a hacer a través de una comisión integrada por cuatro jefes comunales. Patria Grande. La justicia electoral venezolana. la a n Ratificó el triunfo de Nicolás Maduro. La auditoría sobre los comicios presidenciales del 14 de abril pasado indicó que el mandatario se impuso sobre Enrique Capriles por 1,49%. Desde el Consejo Nacional Electoral se precisó que la refinición arrojó el 99,98% de coincidencia con el primer escrutinio. De afuera, Grecia cerró la televisión pública. El gobierno de ese país anunció el Casi inmediato de la transmisión sin aviso previo y el despido de 2.650 trabajadores del medio. Ante este hecho, los empleados afectados decidieron tomar el edificio y están transmitiendo en contra de la medida. Pelota. La AFA anticipó los árbitros y posibles horarios de la fecha 18. El sábado a las 15:30. Silvio Truco impartirá justicia en Independiente San Lorenzo. Carlos Maglio en San Martín de San Juan Estudiantes. Y Sergio Pesota en Argentinos Colón. El domingo, Patricio Lustó en Rafaela n e u l s Germán Delfino en Boca Arsenal. Y por último, Mauro Vigliano estará en l a n ú s River. Hoy se va a concretar la reunión oficial del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino que va a confirmar esta grilla. Humedad 76%, temperatura 16 grados. Jorgelina Roca. 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Madrugada de rock, pop y soul en Prohibido Amanecer. Emerson, l y c a n Palmer. From the beginning. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro. En AM750. Trajimos esta noche versiones de los Beatles por gente que hoy sube al escenario a hacer esencialmente pop, aunque también. Hay, hay hombres y mujeres de otras vertientes, similares, parecidas, que, que rozan el pop y que cuando se meten en la piel de los Beatles parecen, qué sé yo, tipos irreconocibles. ¿no? Cuando vos lo ves hacer lo propio, son personajes que, que por ahí no desarrollan el talento o el potencial al que te empuja cualquiera de los clásicos de los Beatles. Vamos a escucharlos, qué sé yo. A mí me, me dio esa sensación y por eso valoré tanto, tanto estas versiones. Por un lado,、eh, bueno, vamos a arrancar con Across the Universe, la versión de One r i g h t canadiense, que es también de lo más este, novedoso del pop de allá arriba. Y otro tipo mucho más reconocido como Nick Cave haciendo Let It Be. A ver, a ver qué te parece, porque el tema es el. El potencial, el valor agregado que cada uno de estos cantantes le agrega a, a su formato ¿no? cuando hacen los Beatles y, y uno no encuentra ese vuelo cuando hacen lo propio. A ver. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Wolves of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai g u r u d e My change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken life which dance before me like a Call me on and on across the universe. Thoughts me ended like a restless w h e e inside a letterbox. They s t u m b l e blindly as they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 Be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. There will be an answer, let it be, let it be.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 cloudy, There's still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of a music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Yeah, let it be. Be there will be an answer. Let it be, yeah, let it be, let it be, yeah, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Esta madrugada, la salida de cada info, lo nuevo del pop haciendo lo eterno de los Beatles. Y de nuestra fábrica de cuentos de la sociedad Eamon. Joan,、eh, <ríe> Margari, Mann, Eamon. e o n Eamon. e o n e n Eamon. e a m o e a n Eamon. Eamon. e a m o e a n e a m Eamon. Eamon. e a m o e a n e e a m n Tenemos un nuevo cuento para no amanecer. El de hoy, titulado Permiso para Inventar. Permiso para Inventar de Eamon Rocks. Lejos quedaban los tiempos de fumar cigarrillos de chocolate y pagar con monedas del mismo sabor un jack de la colección de Titanes en el Rin. g Noah convidaba a Superbazoca o Bublicius, robados del kiosco de su viejo cuando los permisos envolvieron el paquete de los recuerdos. Cerraba entre signos de interrogación el poder ir a la fiesta de las hermanas Fernández, al cumpleaños de v a n i n a algún asalto de Santiago o Martín, chicas y chicos desconocidos para la familia. Ir a bailar a New York City, Engelberg o Tokio, Ir al club en un feriado cualquiera sin compromiso futbolístico, como en aquella Semana Santa, sin la mínima sospecha de un levantamiento militar. ¿Por qué tener que pedir permiso para esas actividades cuando tendría vía libre si se trataba de alguna cuestión deportiva o juvenil, con Facundo, Tomás y Noá, amigos de la infancia y de la familia? Preferencias maternales. Seguridad. Pero, ¿cuán seguro podría ser un viaje en tren hasta José S. Paz, Castelar o Bursaco? O regresar en plena madrugada desde Constitución o San Telmo, recorriendo la ciudad de punta a punta. Cuando llegara al club, solo le bastaba con pedalear unas 20 cuadras. Lo sumó 30. Y para alguna fiesta, siempre había algún padre solidario que lo alcanzara hasta la casa. Aquí, Sin pedir permiso, sonaron añoranzas de Radio Bangkok en el Hitachi J3 de Eterna Juventud. La Brigada en Tel y otras locuras, rock, pop y mucha M. Fútbol, pasión de multitudes, una pila de vida, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Abandonó sus recuerdos para volver a escuchar a Facundo, con la inolvidable anécdota del pasaporte g i t a l Park. Los primeros toques de culo en el barco pirata oscuro y cómplice, y de postre. Unos panchos verdes en vencimiento que provocaran más náuseas que la nueva montaña rusa. Ya habían pasado Tomás y Noá con relatos de campeonatos infantiles: aquel de la Policía Federal, jugado para Parque Patricios, los interminables viajes en taxi, en los que el viejo de Tomás los llevaba de regreso, a uno por uno, casa por casa. Imposible eludir el sabor asfáltico de la plataforma 4 del Roca en esa caída de boca al piso en un estúpido desafío por bajar desde el tren en movimiento. Al finalizar la ronda, Noah confesó extrañar. Y Tomás hizo hincapié en lamentar que todas esas historias son irrepetibles y ya no hay manera de volver, por más que se las traiga con el recuerdo. Lo importante es haber sabido vivirlas, recalcó Facundo. Si existiese la máquina del tiempo, Deseó no ante la desaprobación absoluta de Pascual. Torceríamos la historia y no estaríamos reunidos acá recordando hechos pasados, dijo, sin ver la hora de regresar a casa para conectarse con la única máquina capaz de lograr semejante milagro. Tomó entonces una hoja de papel, presionó el bolígrafo y una historia con la mayor de la s Fernández tomó el rumbo deseado. Permiso para inventar. De Eamon Rocks. Cuentos para no amanecer. Gustavo e y m o n d Sebastián Schwarman. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. Dos horas quince minutos, ya gastó el nuevo día este miércoles doce de junio de dos mil trece. Te cuento que el pronóstico del tiempo indica una máxima. De 23 para el día de hoy, de 20 para el día jueves, y que después está marcando descenso el extendido. 14 para viernes y sábado, la máxima con una mínima de 8 el viernes y de 5 el día sábado. La dueña de la última media hora del programa de hoy será Celine Dion. Up your sleeve till the name is all but lost. what's deep El Indión, les quiero hablar de amor. Campana de largada. Prohibido, Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en la M750. Murió hace exactamente. 12 meses. Nada ni nadie podía prever que esa información que cruzó todas las redacciones aquella mañana del 12 de junio del año pasado iba a hablar de, de su muerte. En la provincia de Córdoba, allí en una ruta, de la manera más absurda, este hombre que tenía. Tantas promesas con él mismo con relación al futuro, porque estaba por salir su segundo disco solista, bueno, porque tenía tanto por hacer, se fue. Lo vamos a recordar con su música, lo vamos a recordar con gran parte de todo lo que hizo entre 1980 y el año 2008, porque en ese momento. En aquel 80, cuando ya la banda tenía dos años y todavía estaba encontrando su perfil, el hombre puso un pie en Memphis y a partir de ese momento cambió definitivamente el envase y el contenido de, de la blusera. Que había debutado, como decíamos, en el 78, en un concierto chiquitito ahí en Unión de b e n e v o l e n c a en el mítico este, salón de, de la calle Sarmiento. para... 100 personas o algo menos, y que a partir de encontrar en este tipo, en su voz ronca y aterciopelada al mismo tiempo, un gran comunicador, la banda estalló. Él no venía del palo de la música, aunque por supuesto cantar era, era algo que llevaba como algo innato, pero había estudiado psicología, había sido periodista, cocinero, el tipo había. Este, en una suerte de vuelta al mundo que hizo a mediados de la década del 70, recorriendo gran parte de América, casi toda Europa y algo de, de África, el hombre había moldeado este, algunas facetas desconocidas hasta para él mismo, como solía decir, para poder ganarse el mango. Pero una vez que pegó la vuelta y que encontró un lugar en, en Memphis, bueno. Estalló un cantante singular. Un día como hoy, pero hace exactamente 12 meses, se iba de la forma más absurda, Adrián Otero. ファイナルのいたが映っのは、ファイナルのイナルのていたのは、フていたのは、 En total, la voz de Otero aparece en 13 discos de Memphis, sumando estudio, vivo, algún acústico que hicieron por allí. Y después, a partir del año 2008, con i m á n lanzó su carrera solista. Carrera solista que, por supuesto, terminó con.、Eh, no digo la obra inconclusa del g i n e t e del blues, porque ya estaba terminado, porque ya estaba por, por salir, pero le faltó. Contarlo a él, le faltó su presencia para poder, qué sé yo, exponer ante, ante cada nota, ante cada medio, el porqué de cada uno de esos temas que él había elegido para reversionar y que eran algunos hitos de la historia de, del rock nacional. El tema era ver cómo salían de esa, de esa fábrica de blues que era su garganta gastada. Trece discos con Memphis. Más dos de su carrera solista, i m á n de 2008 y El Jinete del Blues del año 2012. 感性 Primero la flor más bella, después lobo de mar y ahora arlequines y payasos. Para cerrar esto que ha sido su vida entre 1980 y el año 2008, la voz de Memphis, Adrián Otero. ¿Sabes? Crecí jugando en un barrio y hoy me siento. Tan extraño al pensarme sin sonrisa, dónde vas, palomita de cornisa, intentas huir, pero tu vuelo. La caída de una hoja del otoño, idéntica caída de mi alma en la tristeza. ¿Qué cosa es la que necesitamos ahora? Aparte de los cimientos. Y de todas estas estructuras cuadradas de cemento. Quiero saber. Eso es lo que salgo a preguntar. ピッカピカピカピカピカピカ フ uego、incendio、autobomba、bombero、wow,。わ per u perro ¿Es que、no、saber。 「えっ Preparando la presentación de su segundo álbum solista cuando se topó con la muerte allí en, en Ballesteros, en la provincia de Córdoba, en la autopista Rosario, Córdoba. Ese trabajo discográfico tenía un montón de covers de lo mejor de la historia del rock nacional y en algunos casos, algunos temas que él había elegido personalmente porque t e n í a mucho que ver Con, con su historia, ¿no? más allá de lo que significaba el rebote de algunos temas en generaciones de argentinos, él había tomado también algunos que, que a él particularmente le, le gustaban y mucho. Juntos a la par es uno de ellos, y bien vale la pena que suene para poder cerrar el círculo de, de su vida y fundamentalmente el de su vida arriba del escenario. 1980. 2013. En ese lapso, el hombre fue la voz de Memphis y algo así como el motor de una carrera solista inconclusa. Que si bien respetaba mucho de lo que él había hecho a lo largo y a lo ancho de tantos años al frente de la blusera, había ganado un poquito más de, de rock and roll. Había vuelto a sus propios orígenes. Quizás se había topado. Casi de casualidad con el blues y el rock respondía mucho más a sus orígenes que el sonido de, de la blusera. Por eso es que había elegido hacer estos covers en este segundo álbum solista. Nos vamos con esa partecita del jinete del blues que tanto lo identificaba, porque a él le gustaba muchísimo la música de Papo. Juntos a la par. d a como ir juntos a la par. m camino es andar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. なんだ エセルエクエンミン、ナダコモイジュンツアラパ Adrián Otero, dicen que murió exactamente un día como hoy, hace 12 meses. Pero como algunas veces te contamos con relación a este tipo de noticias, no hay que andar creyendo todo lo que se dice en los medios.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 Una pregunta que me hago yo. La inflación que tenemos galopante no está creada por la burbuja inmobiliaria, financiera y sojera de esa categoría especial de sociedad que han creado, que no paga ningún impuesto. Que ni siquiera la justicia puede entrar adentro a revisar sus libros. Esa. sistema que ya se ha creado hace unos 20 años. Que si se llama sociedad. Bueno, en este momento me agarro el alemán a mi mente. A ver, Colo.、Eh, en un país donde hay superávit fiscal. En un país donde no estás emitiendo con locura inflacionaria, en un país que tiene muy cerradito su frente externo, en un país donde no se piden nuevos créditos, en un país donde casi sin solución de continuidad en los últimos 13 años, lo único que ves son índices de crecimiento. ¿Cuáles son las condiciones naturales para que haya inflación? Es raro. Es muy raro. A ver, si uno observa qué es lo que pasa políticamente, va a encontrar respuesta económica. Y se trata de, de la presión que van generando los hombres y mujeres de la derecha a través de los formadores de precios. Si miras para atrás, vas a observar que en muchos pasajes de la historia argentina esto fue exactamente igual. Los formadores de precios son el gran eslabón de la cadena de la derecha para que el problema salte en nuestra heladera. Ahí está el tema. Te llevaron un fantasma a tu casa y te lo hacen a través de los formadores de precios. Te quito productos de las góndolas y el fantasma se sienta a tu mesa. Es algo demasiado parecido porque las recetas son viejas. Y son tan añejas como efectivas a los cacerolazos previos al golpe de septiembre de 1973 en Chile. ¿Cómo se lo derrocó Allen? ¿Cuál d e fue la frutilla del postre? El desabastecimiento. Cuando en la clase media el fantasma se sienta a tu mesa y está en tu heladera, parecería que, que no hay ni siquiera sentido común para analizar lo que nos pasa. Porque fíjate todo lo que te dije antes: superávit fiscal, índices de crecimiento continuos en 13 años.、Eh, no tenés、eh, emisión, que era uy, el gran drama de los 60 y de los 70. Tenés arreglado el frente externo, no pedís más créditos. ¿Por qué va a haber aumentos de precios? Es complejo el tema, es muy complejo. Pero tiene fácil respuesta. ¿Cómo hago para que el fantasma se siente a tu mesa? Levanto el tubo, hablo con los formadores de precios y se queda un rato largo hasta que pasan las elecciones. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. h o r a a 2, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 17 grados. El secretario de seguridad visitó a los familiares de Ángeles Rawson. Sergio Berni se acercó al domicilio de la adolescente asesinada para transmitir la solidaridad y el dolor del Gobierno Nacional con la familia. Luego se reunió con el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, para analizar el estado de la investigación que se e s t á sustanciando en la justicia a cargo de la fiscal porteña, María Paula Azaro. El funcionario también se hizo presente en el predio de la s e a m s e en José León Suárez, donde apareció el cuerpo con el objetivo de garantizar que se cumplan todos los protocolos. Con las pruebas. El campo dispuso un cese de comercialización de granos. La mesa de enlace agropecuaria resolvió ejecutar la medida de fuerza desde el próximo sábado a la medianoche hasta el miércoles 19 de junio. El nucleamiento anunció la propuesta durante una conferencia de prensa donde especificó que la huelga no incluye productos perecederos como frutas, verduras y leche. Jefe de gobierno porteño pretende ampliar el presupuesto de la ciudad. Mauricio Macri envió a la legislatura un proyecto para pedir 7.137 millones de pesos extra, que serán destinados a pagar salarios a trabajadores estatales, financiar obras y también subsidios al s u b t e La solicitud de autorización para realizar estas modificaciones será debatida dentro de la comisión que conduce Rogelio Frigerio del PRO. Raqueta. Juan Martín del Potro volvió al circuito. Con una victoria. El tandilense avanzó a la tercera ronda del abierto de Queens, luego de un triunfo sobre el belga Xavier Maliz, que duró dos horas y diez minutos. En esa instancia, el tandilense ahora va a tener que medirse con el ganador del choque entre el finlandés, Jarkoni Eminem, y el británico, David Evans. Humedad 70%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 Avanzanza Derecho a la información. Hola, ¿qué tal? Habla e u g e d e Quilmes de vuelta. Bueno, gracias por ayer por haber pasado el mensaje con, el, con respecto al tema de Naila. Y como agradecimiento, si me disculpan inglés, que mi inglés que es bastante trucho, pero bueno, quiero dedicarles algo tanto a Gustavo como a Jorgelina también y como a todo el programa y que comenten a ver qué les pareció. Les voy a, a tocar un pedacito y atarallar algo de esto. A ver. To l e o r n the name, no. No, Eugenio, no hay que andar pidiendo permiso para esto.、Eh. Hay, que, hay que ver cómo contamos con, con este material algún día, en algún formato que nos sirva para poder ponerlo en el aire. Pero no, no hay que pedir permiso. Para esto no hay que pedir permiso, ni muchísimo menos. Así que hablando de versiones de los Beatles, te vamos a sumar a, a las que estamos haciendo después de, de cada info. Y decíamos: son los nuevos del Pop. Haciendo lo eterno de los Beatles. Y como lo planteamos también en el último info, muchas de estas, de estas voces tienen un valor agregado cuando se ponen en la piel de los Beatles. Por lo menos a mí me, me parece que cuando escucho a Stereophonics o a Paul Westerberg, no es lo mismo cuando los veo arriba del escenario haciendo a los Beatles. Stereophonics, no me dejes caer, Paul Westerberg, hombre de ningún lugar. Don't let, Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody. Ever love me like she does? Oh, she does. y e a h she does. And if somebody loved me like she does, oh, she do. y、yeah, a she does. JOHN! It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't She really dumb me. Oh, she dumb me. She dumb me good. I guess nobody ever really dumb me. Oh, she dumb me. She dumb me good. Temas de siempre, versiones nuevas, los Beatles. Tipos de whisky: Whisky escocés. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990. Los whiskies e c o c e s e s son por lo general destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Tipos de whisky. w h i s k y p e r i a en 750. El hombre tiene 86 años y 63 arriba del escenario. Arrancó en 1950. Y lamentablemente sigue arriba de ellos. Y cuando digo lamentablemente, lo planteo porque parecería que sus hijos, que son parte de la banda que los e c u n d a están intentando terminar de explotar a papá por donde sea. Y lo trajeron no hace tanto a hacer un show en el Luna Park que lamentablemente lo mostró a él muy viejo. Con la banda tocando un tema y él tocando otro, olvidándose las letras. Bueno, a ver, algo que le puede suceder a cualquier persona que está acercando a los 90 años cuando lo subís y tiene que afrontar la responsabilidad de un show para cerca de 10.000 personas. Sus hijos lo están llevando por el mundo casi como una suerte de, de fetiche. La gente va, compra su entrada, llenan teatros. Y, y el espectáculo de esta, que supuestamente sería su última gira mundial, poco tiene que ver con la imagen que él dejó a lo largo de tantos años como uno de los padres del rock and roll. Vamos a escuchar a los grandes, a los Rollins, a Jerry Lewis, a Johnny Rivers, a Papo, a los Beatles, haciendo a Chuck Berry. Estaban los Stones haciendo Carol. Lo que viene ahora es una versión antológica de Johnny b i g o o d con Jerry Lee Lewis al frente de una suerte de Dream Team este, desde su piano. Pero lo que le mete Jerry Lee Lewis a, a esta versión de un clasicazo de Chuck Berry lo hace inimitable. e <risa> Way back up in the woods, of mummy o evergreen. Till the l d cabin made of e v e r g r o e n Help the mother hump a call, Johnny, be good. Thought h it h a s a l e a r n i n to read and write so well. Let it all get t a r g h t it like they're ringing alarm bell. I say, go. g、yeah, o Johnny, go. I say, go now. It's gonna be good tonight. It's kind of a guitar and a gunny sack. t s underneath the trees by a railroad track. Oh, t e n y o n e e r broke y o r w i s t l e the other day. Let's do the rhythm as the driver made. People back and fire, y o stop and p a y Hey, hey, honey, little mother, humble and play. He's l i k go now. Go down n d El cantante que viene ahora nació hace 70 años como John Henry Ramistela, pero desde mediados de la década del 50 para nosotros se llama Johnny Rivers. Es uno de los solistas más importantes de la década del 60, de la década del 70, que también a la hora de armar su repertorio metía muchísimo Chuck Berry. Su versión de Memphis, Tennessee. Distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party and t r to get in touch with me. She could not leave a number, but I know a place to call. Cosmonko took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who c a l l e me from Memphis, Tennessee. Their home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi River. that From a、right. lie, but we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me information more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. The t r e e is only. エンフェスティナシー、エンフェスティフィステテシー、 せげた la せ6 パンプレア、で c h i c a g スカエルへ。そ2000ミリだ。パンプレア、ポラー36。あんたらすぎる、ポーラー66。パンプレア、あばこんたら、ミスューリ。Ciudad de Oklahoma、すたんぼみたけ。 ラクサ、podrás h ビ c e r ナ、ランダ、ソン、ラ s ロン、サン・ベル・ n デ a ボーイ。 ミステリーはオークラホームにいた。 俺らのせいでせい。 Cerramos este recorrido de los grandes haciendo a Chuck Berry con los Beatles y música de rock and roll. I'm s o r of Los Stones, Jerry Lee Lewis, Johnny Rivers, Papo y los Beatles haciendo canciones de Chuck Berry. Cada 7.50 pasa algo. Título principal de página 12 del día de hoy: La resistencia judicial. En la nota firmada por Raúl c o l m a n el diario dice: En respuesta a las demandas corporativas de jueces y abogados, la también jueza Servini de Cubría declaró inconstitucionales cuatro artículos de ley de la reforma de la magistratura y frenó la elección popular de los consejeros. Mario Weinfeld. En su nota de opinión, rápida, rápida para los mandatos, dice: La informática facilita muchos menesteres. La jueza con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, debía tener cargada en el disco rígido de su computadora la parte del león o la totalidad de la sentencia que dio a conocer ayer, bien entrada la noche. Recién aterrizada de un viaje, la redondeó o la firmó. Y falló inconstitucionalidad a la votación popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Y finaliza diciendo Weinfeld: La decisión está ornamentada con largos panegíricos al Poder Judicial, una suerte de canto a mí misma que hace la magistrada. El tono general de los fundamentos trasunta el clima que predomina entre la mayoría de los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, El pronunciamiento era previsible. Menos nítido es el horizonte ulterior en el que se correrá una carrera contrarreloj que solo será relativamente pareja si el Estado recurre por vía del p e r s a l t o A primera vista, la suspensión lleva las ganas de, lleva las de ganar respecto de la plena vigencia de la ley. Rápida para los mandatos, firmado por Mario Weinfeld en el página 12 de hoy. Nació un día como hoy, pero de 1941. Es considerado uno de los tecladistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, del de e jazz de aquí, de allá y de todas partes. Quizás detrás de lo clásico de Telonius aparece Chick Corea. Un día como hoy, pero de 1941, fue uno de los integrantes del primer grupo de Mal Davis y, por supuesto, el gran creador de Return to Forever, esa banda de jazz que tenía tanta mixtura con el rock y con cualquier ritmo que se cruzara, que sorprendió allá por principios de los 70, Armando Antony Corea. Chic Corea Gustavo Campana de 0 a 4 Prohibido a、oh, m a n c e r En el 2x1 de hoy, Ana Belén 全ての人たちの声で、全ての声で、 ブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブイブレイブレイブレイブレレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレブレレイイブレイブレイブレイブレイブレ La madrileña Ana Belén, muerto de amor. Cerramos con Romance de la Pena Negra. Las piquetas de los gallos c a b a n buscando la aurora. Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne. Huele al caballo y asombra. Y un pesa humado sus pechos gime en p a n c i o n e s redondas. レだ、これを聞いてく a ti, サウナ、ケペな、ケペな、たんらス imosa。 pena me estoy poniendo de a ミカサコモナ e carne r o タ a hay mis c a コ i ナ a s de hilo、hay mis muslos de a m a ロ o ア a soledad lava tu cuerpo con agua あどうせ。 俺だ、モントヤ。俺だ、モントヤ。俺だ、 なら。 Ana Belén haciendo a García Lorca, primero muerto de amor y después romance de la pena negra. La madrileña en este 2x1. Dioses. Zeus. Zeus es el más grande de los dioses del panteón helénico. Soberano de hombres y dioses, reina en las alturas luminosas del cielo. Corrientemente permanece en la cumbre del Monte Olimpo, pero también viaja. El país de los etíopes era uno de sus lugares predilectos. Zeus preside no solo las manifestaciones celestes, no solo provoca la lluvia, lanza el rayo y el relámpago, poder simbolizado por su égida, sino que sobre todo mantiene el orden y la justicia en el mundo. Zeus. Los dioses están con 750. Habíamos prometido rescatar del archivo olvidado a un, yo diría, a un prócer de la música jamaiquina, pero que no se quedó en el reggae, que también se alimentó de, de otros géneros que fueron armando su mixtura, aunque el reggae, por supuesto, fue siempre su bandera. Del archivo olvidado, Jimmy Cliff.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 Vía Facebook, Eugenia de Rozzi nos escribió a lo largo de la noche diciendo que estaba desconcertada cuando había leído que teníamos a Celine Dion en carpeta para el cierre del programa. Y nos deja una especie de, de elogio sobre el final, planteando que, bueno, que con el envoltorio que nosotros le hacemos, hasta Celine Dion suena algo importante para, para escuchar. Y mi respuesta fue algo así: como, bueno, Celine Dion es como esas películas que nunca irías a ver al cine, pero que seguramente, si las ves por televisión en tu casa, gastarías un par de horas en, en ellas. Cerramos con la canadiense, con Celine Dion.